m d o n d e tú ya me esperaba y sentí la llamada, donde seremos e t e r n o como Tarifa y su viento.

俺た b の s ャンス o あなたのチャンスはあなたのチャンスはあなたのチャンスはあなたのチャン c はあなたのチャンスはあなたのチャンスはあなたのチャンスはあな e のチャンスはあなたのチャンス s あなたのチャンスはあなたのチャンスはあなたのチャンスはあなたのチャンス o あなたの o ャンスはあ o n のチャンスはあなたのチャンスはあ

私。

that

テテープレンデオミコラソンテテープレンデオミコラソン。

もうすぐに大丈夫だ。

プレッシャーはそれです。

Sábados a las 10 de la noche, Canal Fiesta queda contigo. Te ponemos la mejor música urbana y latina del momento para que disfrutes de la noche. Vamos contigo, con tu rollo, de marcha, con tus colegas. Nosotros te ponemos la música. Tú ocúpate de disfrutar con tu gente. La fiesta de los números uno latinos. Los sábados a las 10 de la noche en Canal Fiesta. Más Andalucía, más Canal Fiesta.

últimamente las cosas cambian rápidamente。últimamente me pregunto quién eré y quién seré。últimamente no me pienso las cosas ni tan solo un par de veces。últimamente me sale todo bien o、oh.

エレンコーキーと呼ばれているのですが、エレンコーキーと呼ば r ているのですが、エレンコーキーと呼ばれているの r すが、エレンコーキーと o ばれているのですが、s レンコー e ーと呼ばれているのですが、エレンコーキー a 呼ばれて e るのですが、エレンコーキーと呼ばれているのですが、エレンコーキーと呼ばれているのですが、エレンコーキーと呼ばれているのですが、エレンコーキーと呼ばれているのですが、エレンコーキーと呼 cada pasito que das eres un coquito mío

どんなに大きいの

パパでたたかんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんた

私の l のために、私はあなたの愛を愛することにして、私はあなたの愛を愛することにして、私はあなたの愛を愛することにして、私はあなたの愛を愛することにして、私 c あ m o za,、si igo, manera, amor, no、an, as, es debido y que l l e v の s por bandera que lo has vencido

Y cuando quieran arrancarte parte de tu corazón Di que no caminas solo, di como lo digo yo Toda mi gente viene conmigo Toda mi gente viene conmigo <Eso. S 1> Todo lo que tú quieras y a te lo consigo Esto se trata de e m p a t a r partido, partido

私たちは最後の人たちにとっては、自分の人たちにとっては、自分の人たちにとっては、自分の人たちにとっては、自分の人たちにとっては、自分の人たちにとっては、自分の人たちにとっては、自分の人たちにとっては、自分

yo solo q u i e r o que e s t a f i e s t a s e r e meta u n l a c a n e o a y te a c u e r d e s de mi rumba cuando te p e g u てもか b a j o y si de pronto te atraca el pasado y te roba el p r e s e n t e m é t e l e con esta parte de la guitarra かえっ a r とても e えっ i りとて in えっ e りと o も e え n たりと a もかえった r とてもか t ったりとて o か to たりと o もかえったりとてもかえ a たりとて u かえった e とても o え o

Za, mm「あせる」

もう <ve>。<音楽>

Semana, sigue la fiesta de Canal Fiesta. Los sábados y domingos, de ocho a diez de la mañana, Fórmula Fiesta con lo mejor de nuestro Top 50 con Marga Ariza. Los sábados, volvemos a las dos y hasta las diez de la noche con Api Jiménez, Manuel Triviño y Carmen Benítez. Y los domingos, de nuevo desde las diez de la mañana, todos los temazos que te gustan con Manuel Triviño, Carmen Benítez y Api Jiménez. Más Andalucía,

誰だって言 colores。

フィット。

desde Isla Cristina y soy Canal Fiesta Radio. Hola, soy Javi, escucho desde Málaga y soy Canal Fiesta Radio. Hola, soy Estrella, os escucho desde b o y l u l l o s de la Habitación y soy Canal Fiesta. Somos Canal Fiesta Radio.

カズレーザーの場合は、私たちた

あれ

もう一つのことは私のことです。

que no me v と y a っていると、私は自分のことを知ってい e と、私は自分のことを知っていると、私は自分 s ことを知っていると、私は自分のことを知っていると、私 e 自分のことを知って o ると、私は自分のことを e っていると、私は自分のこと a 知っていると、私は自分の r とを知って a ると、私は自分 s ことを知っていると、私は自分のことを知っていると、私は自分のことを知っていると、私は自分のことを知っていると、私は自分 e ことを知っている

Yeah!

Canal Fiesta

¿Oyes? Esto es Canal Fist. e a

ピンポンときめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめん e きめ i どきめんどきめんど i め o どきめ u e きめんどきめんどきめん e きめんどきめんどきめ a どきめんどきめんどきめ a どきめん

ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、たただ、

何と言うかわからないです。

見た目は見た目は見た目は見たた目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見

ピエールの緑の緑の緑の緑の緑

ボケや。

もう一度セレッティングしてくれよ、サンケイコウ、ワオ。

オーケストラあなたのお宝を愛しはあなたのお宝した

よく言ってみてください。

オーチマフォー。

Todo el amor porquería. el es una s せ te hizo tarde、tienes tantas cosas que hacer、tantas cosas que ver que no viniste a buscarme.

e s c a p a r a t ィ se te hizo tarde Y yo sigo en el bar, pero ya van a cerrarse. Está quemando nuestro parque, y no quiero l l a m a r t e s i v e l e s a h o r a buscándote.Soy tan idiota pensando que voy a volver a tu cama.El puto fin de semana no me d e j o olvidarte.Nunca te he visto llorar.

a l fiesta!

No、salimos del fiesta。

Con Edu Martín y J. b l a n e s Con esta pequeña introducción, antes de nuestra careta de entrada al programa, ya más o menos te tienes que imaginar de qué va la historia hoy. Si te acabas de incorporar al canal Fiesta, a la red del Fiesta de Andalucía.

Y también a nuestro canal de Twitch, que por cierto ni he puesto en marcha, porque es que os podéis a charlar y no he puesto en marcha la transmisión de Twitch. Te mata. Pero no os preocupéis porque esto se hace en un momento mientras, por ejemplo, yo digo Raquel López, buenas noches. Buenas noches. JJ Planes, buenas noches. Yo no saludo hasta que no c o n e s t e Twitch, que e s t a gentes o n muy así, ¿eh? Nos matan. Nos matan. Mata. Buenas noches. Twitch ya está transmitiendo.

YouTube Live ya está transmitiendo. Parte, Twitter Space en nuestro canal arroba, canal fiesta, en nuestra cuenta arroba, canal fiesta está transmitiendo. Ahora mismo los de Twitch ya van a ver nuestros caretos, nuestros caretos en pantalla. Poner cara así como si hubiera pillado el prevenido. ¿Puedes sorpresa? Va. Vale.、Ya.

Aquí arranca, hoy no salimos del fiesta en directo desde la costa del sol. ¿Lo ¿No、v i s t o la cara de Raquel de sorpresa?、No. <risa> Luego la veré. Yo、no、la he visto. Ahora ya、bajo? no la puedo ver. Tu cara de sorpresa no es, una ca no es, no es, no es cara de sorpresa. cara de sorpresa. Eh, eh, poner la mano así、eh, en cada carrillo es como cara de, decir, de, bailar, de bailar salsa o algo.、Eh. Pero no es cara de sorpresa, Raquel. Claro, el grito. Ah, vale, un grito sordo. Vale, vale, vale.

Vale, Buenas no noches、compre. a todos. Hoy el programa hablará de la película esa de tu vida, esa que no puedes dejar de ver en ningún momento. Esa película que, si la ves en televisión, haciendo, televisión perdón, haciendo zapping, paras inmediatamente y ya te enganchas y ya no hay manera de que te cambien de canal. Esa es la peli que quiero que nos contéis o que queremos que nos contéis. ¿Cómo queremos que nos contéis la peli? Muy fácil. Pues podéis mandar, por ejemplo, una nota de voz.

Al WhatsApp del programa. Al 616-079-079. También podéis hacerlo en el chat de Twitch, nuestro canal Twitch, donde estamos transmitiendo en streaming televisión, como cada día de lunes a jueves, de 10 a 12, a esta hora.

Es twitch.tv. Hoy no salimos. Ahí hay un chat y puedes ir poniendo ya las peris de tu vida. Vamos a ir nosotros diciendo tu nombre y tu p e l i Tu nombre y tu p e l i Tu nombre y tu p e l i Tu nombre y tu peri. Tu peri tu nombre. Tu nombre tu peri. Por supuesto, hemos abierto una runespace en el canal Fiesta, en Twitter, canalfiesta. Una runespace es un sitio donde puedes entrar con tu cuenta de Twitter y escuchar el programa en directo y participar. v a l Eso es lo que es una runespace en Twitter. Ahí puedes entrar.

Puedes pedir、eh, que te dejemos hablar y si eres un tío respetuoso, guay, o una tía respetuosa, guay, y molas, pues te quedas todas las noches con nosotros y hablas y comentas la jugada, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues así arrancamos. También puedes hacerlo por escrito. Si estás escuchando el programa y estás a la vez viendo redes sociales, e s t á s t á s viendo de... un niño pequeño, claro, el... o estás operando, eres médico y estás operando, por ejemplo, y no puedes hablar porque.

Claro, No, queda feo. Queda feo, pues, por escrito. Pues puedes hacerlo con el hashtag almohadilla. Hoy no salimos del fiesta. Que habría que reducir ese hashtag. Porque a mí me dicen que para tuitear algo del programa tengo que poner todo ese hashtag. Y yo realmente soy un perezoso de la escritura en el teclado del teléfono. Deberíamos, de, por ejemplo, HNS del fiesta.

O... HNS. Ah, HNS. HNS, HNS, HNS, Ahora, HNS, e s HNS, h o r r o r o s o de eso no se acuerda nadie, tronco. Entonces, bueno, pues eso, ¿vale? Que nos empecéis a contar la peli de vuestra ¿Y si vida. Si ponemos ¿no? asterisco sexo, eso seguro que la gente es, se acuerda. No, voy a, <risas> asterisco sexo. No, a... yo creo que no, no、Ahí、va a funcionar.、No. Ahí se lía. Así empieza, hoy no salimos de fiesta, este Laten Radio Streaming Show.

En nombre de toda esta gente, Eduardo Martín, aquí desde los estudios de la Costa del Sol en Málaga del Fiesta de Canal Sur de Radio Televisión Andalucía. Aquí, con el republicano que lo tenemos por ahí. Ay, nos han traído banderitas de dando España. Es verdad, y de Croacia también. Sí.

Oye, ¿cómo ha quedado la Davis? A todo por eso? eso dije ayer lo de Croacia, por eso apunté Croacia, porque yo sabía que España jugaba con Croacia, pero claro, jugaba en、Davis? tenis. Ya, pero estábamos hablando de fútbol.、Eh, pues hay tiebreak、eh, eh, entre, entre España y Croacia. ¿Pero quién juega? En el partido está jugando m a r i n Zilic contra Pablo Carreño. Vale, vale. 5-7, 6-3, 7-6 y el partido se decide en el tiebreak. Tie、okay. ¿Sabes y... lo que es un tiebreak? Sí, de toda la vida.

El primero que saque dos puntos más que el otro, o el primero que l l e g u e a siete, si el otro no pasa de cuatro o de cinco. Exactamente. Eso es un tiebreak. Tiebreak. Muy bien. Bueno,、eh, hay que decir, por supuesto, que. ¡España!

España. España. Hemos ganado 7-0, la porra la gané y me tenéis que invitar a una cena porque soy el que más se ha acercado al resultado. Eso es verdad.、Eh, Dijiste、eh, un 3-0, le han metido 7. Ya, bueno.、Ah. Yo sabía que el partido hoy era más o menos fácil, lo tenía muy claro. Ya ahora van a empezar los problemas porque Alemania la ha cagado contra Japón, no tiene 0 puntos. Costa Rica tiene 0 puntos y nuestro próximo partido es con Alemania. ¡Wow!

Y de eso va esta canción. Se、sí. titula. Ay, ay, ay. Despierta e mañana. Hoy ya no tengo ganas de nada más. Dolor sigue en mi cama. Han sido tantas noches que recordar. Una mirada fría. Haciéndonos creer que todo era bien. Mil l g r i m a s perdidas. Se esconden sentimientos bajo la piel.

なんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだなん n なんだ n ん d a DE QUÉ m んだな r だ e n t a n t o んだなんだ o s DE m i r a だ a s だな d だ

何をしてもらってもらってもらってもらってもらっても a っても a ってもらってもらってもらってもらって i らっ a もらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもら e てもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもら e てもらってもらっ c もらってもらってもらってもら

なだ、でけむ sirven tantos juegos? De

Salimos del fiesta. Qué, qué, qué canción va deprimente, ¿no? Titulares: Alburquerque, Alcalá de Henares, Mijas. Tu, te, tu teléfono iba a decir, tu, tu teléfono. Tu, tu no, te, no, está...、ah, no, que sonaba flojo, ya te,、ah. ya te lo he puesto al nivel apropiado para vale, vale. hacer unos titulares como Dios manda. Vale, Porque hoy, 23 de noviembre, la agenda informativa del mundo.

Y sobre todo, la que a nosotros nos ha parecido guay traerte aquí es la siguiente: estos son los titulares de todo lo que ha pasado. Este resumen de este miércoles 23 de noviembre: tus muebles, tus, tus muebles, tos. v e El Parlamento Europeo aprueba designar a Rusia como estado patrocinador del terrorismo.、Obvio. Ya no saben cómo decirles más cosas a Putin que se hace el sueco, claro. Le da igual, ya.、Pero、lo que pasa que es que si seguimos esta escalada, a lo mejor no terminamos muy bien. Pero bueno.

Vamos a pensar que los que están en el Parlamento Europeo, como son allí de europeos y son gente así como muy inteligente y muy, muy ilustrada, lo están haciendo bien. Hacia el infinito y más allá. Pablo López y Sara García son los primeros seleccionados españoles tras Pedro Duque para ir al espacio. Luego contamos los requisitos para ser astronautas. Entre ellos, que no te dé miedo volar, claro. claro. Los alemanes tocan las narices a la FIFA y bien hecho.

Antes del partido contra Japón, que luego acabó como acabó, y ante los esfuerzos de la FIFA para que no enseñen nada que pueda ofender al país anfitrión, se hicieron la tradicional foto que se hace antes de empezar cada partido, tapándose la boca a modo de mordaza. En la televisión no se vio, pero con Wi-Fi y 100.000 móviles, pues la imagen tardó como 6 segundos en verse en todo el mundo. Exacto.

¿Y Málaga? Pues, como hemos dicho, que se está celebrando la Copa de Ibis en Málaga y ecologistas alemanas se han intentado atar a la red cuando se iba a jugar el primer partido entre España y Croacia. No han conseguido atarse, aunque el partido ha estado interrumpido un tiempo. En sus camisetas lucían un texto en alemán que decía: Futuro vegetariano. Guay.、Depo、es decir, todo para lechuga. Todo para lechuga, Eduardo. Dale. Lo he gripado, lo he gripado.、Sí. Deportes.

Debutó España en el Mundial y le dio una tunda a Costa Rica, ganando por siete goles a cero. Para estupor de los que saben, Alemania ha palmado contra Japón. Y había otro partido jugándose ahora, ¿no? Sí, el de Bélgica contra Canadá, que ha ganado Bélgica 1-0,、vale. pero ha habido con mucha polémica. ¿Con mucha polémica? Mucha polémica. Primero ha fallado, ha fallado un penalti Canadá,、Ajá. ¿vale?

Y Courtois, el portero belga,、eh, no estaba donde tenía que estar. No,、oh, se ha adelantado un o sea, poco. Se ha atrasado un poco, se ha echado por dentro de la portería. Pero, y eso tampoco,、ah, se tampoco se puede. Tampoco、hacer. se, puede. Tampoco se puede. Ya lo que pueden hacer es clavar en los pies a los、Exacto. porteros y entonces ya el, el penalti <risa> está seguro,、Exacto. guacho. Ya, joder. Ya, joder. Y luego ha habido、ya. otro, a l parecer ha habido otro penalti claro, ¿vale?、Eh, a favor de Canadá que no se ha pitado ni lo ha revisado el Bar. Voy a protestar a mi manera en este programa. A ver.、Ajá.

<risa> vale, que saltando.、Muy、Yo、bien. hoy he tardado、sí. un minuto y diez segundos en cantar gol. Un minuto Porque he、años. visto a, a, a Olmo. Olmo, ¿no? Olmo, Olmo, el árbol. Olmo. No, no, el, o el delantero. ¿Es del Olmo o cómo es? No, ese es Luis, un antiguo locutor no, de、Luis. radio histórico. ¿Cómo es el que, ha, el que ha marcado el primer gol? Olmo. Ferran, Ferran. No, Ferran Olmo, ha marcado Olmo, el segundo. Olmo. Olmo.

Lo he visto un poquito adelantado. ¿Sigue en el, el rollo, Raquel? Que sí, hombre. <risa> que con el fútbol se pone muy así. Vale, Lo he visto、vale. un poquito adelantado, no he visto muy clara la jugada, y entonces mi hijo ha empezado a gritar. ¡Ah, ah, ah! Se ha ido. Digo, yo me quedo tranquilo, porque ahora tiene que venir. El bar, el b o r d

El notario. El no sé qué, el notario. Yo、La、hasta que no digo, notario, hay c o t a y no hay los mercadones! s e han cargado el fútbol? Sí, lo han conseguido. Ahora ya no se puede ir t a r gol porque puede haber tantas ma tantos matices. Y luego esto de, esto de ir ganando 7-0 y que a los pobres de Costa Rica le hayan metido 8 minutos más cuando el partido estaba decidido, no había nada ya que decidir. Y estos chavales estaban、Bien. ahí deprimidos, dando, dando carreras, sabiendo que han hecho un poco el f a s q i f o s q i

Y meterle ocho minutos más me ha parecido de verdad horroroso. Señores de la FIFA, aparte de lo que son, un horror este nuevo fútbol. ¡Un horror! Apuntan a que la FIFA tampoco va sí,、no. a patrocinar este programa. <risa> ¡Un horror! Es mi, es mi punto de vista personal, no es ni el de Canal Sur, ni el de Canal Fiesta, ni el de este programa. Es el mío personal, Eduardo Martín. ¿Digo el de Ney?

No, no,、vale. ni no hace falta. Tu cuenta, ni tu cuenta bancaria. Por favor. Idiota Yo me mojo,、final. como los alemanes. Yo me mojo. Bueno, pues eso.

Hablamos hoy de las pelis, no te olvides, las que ves una y otra vez cada vez que la ponen en la tele. La que no te importa ver un lunes, martes, miércoles y luego llega el sábado y te pones la mantita y te pones la calefacción y ves llover por la ventana y dices, qué suerte tengo ver mi, mi peli en la tele. Bueno, sí, cuando llovía. e、ah. esa también podríamos hablar un día, de cuando llovía. Cuando llovía, sí. Vamos, que vamos de la peli de nuestra vida. Recuerda, mensajes de voz al WhatsApp del programa. Al 616-079-079. En el.

Chat de nuestro canal de Twitch Streaming Televisión. Alégranos el día. Twitch.tv. Barra Hoy nos salimos. Y por、Pelis. supuesto en Twitter, dos formas. Uno, escribiendo con el hashtag Almohadilla Hoy nos salimos del fiesta. Y、Ajá. entrando en nuestra Room Space. Ahí, en Twitter Space, puedes escuchar el programa en directo en la cuenta de canal fiesta. Así estamos. Hoy hablamos de Pelis.

Y en t o n c e s ya están diciendo feliz y todo. ¿eh? Pues que no diga a nadie nada. Hasta, hasta, que que、no、no, hasta que no escuchen. Esta sintonía mola para ir en un coche siendo perseguido en Dakota、sí. por la policía. Por la policía con siete、sí. coches de patrulla de Stars.、Sí. Después de haber. Después... Exactamente. Y el tío pasando por encima de todo.

El puesto de, de manzanas, todas las manzanas volando. Como Matiz, la、y、sirena luego, del coche de policía estaba un poco coja, ¿no? Sí, y, y, luego dos tíos, y luego dos tíos con un cristal enorme cruzando la carretera hacia adelante, o、oh, hacia atrás,、oh, hacia d e l a n t e Y adelante, luego, cuando giras la cuando última. Cuando ya pasa todo, d i c e No, no, Y luego... aparece un perro, levanta la pata para mear, r a h y se le rompe el cristal. No, Esas son las p e l i s de toda la vida buena. No te olvides de cuando、y、giraba. ¡Ay, madre!

Justo en la esquina, y, y cuando arrancaba y pegaba el, el pedazo l a de acelerador a tope, justo a 50 metros había una anciana muy despacito cruzando la calle por el paso de este viatón.、Sí? Es es en s como... e respuesta a Nieves Arregui, sí. sí q u Eduardo e está muy loco, dice ella. Sí. sí. sí.、Pues、es que lo, lo ha puesto ella como afirmación y yo la reafirmo. t i Escuchad n e esto. No, yo soy tu padre. ¡Uy,、oh, papi! ¡Uy, <risa>、eh.

カルテラに満た、ロケ、pues、<r isa> tanto メドリュー、アロゼベポレルト r イソー。

e うした n

メデ u e の人たちは、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな a はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな e はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ e たはあなたはあなたはあなたはあなたはあな l はあなたはあなたはあなたはあ e たはあな t はあなたはあなたはあなたはあなたはあな a はあなたはあなた al cielo los ojos se は i e r はあ n pidiendo un

Deseo, deseo, deseo El m u n d o por m o n t e セ r a me río de m ィ contigo salto la regla, no pierdo mi tiempo en quien levanta la c e オ a、ja. no mires atrás, que l o セオディセオディセオディセオディセオディセオディセオデ o セオディセオディセオディセオディセオディセオディセオデ l セオディセオディセオディセオディセオディセオディセオディセオ e ィセオデ a セオディセオディセオディセオディセオディセオディセオディセオディセオディセオデ

q u 家 e の顔 u 見つかったから、私の顔が見つかったから、私の p a 見つかったか c 私の顔が見つかったから、私の顔 a l つかったから、私の顔が見つかったから、私の顔が見つかったから、私の a が r i かったから、私の顔が見つかったから、私の顔が見つ e ったから、私の顔が見つか a たから、私の顔が見つか i r から、私の顔が見つかったから、私の顔が見つかったから、私の顔 d 見つかったから、私の顔 e 見つか

Salimos del fiesta. Síguenos en Twitch, Twitter, Space y YouTube. Hoy es 23 de noviembre, como sabéis, miércoles, y hoy, hace algún tiempo, pasaron cosas importantes. ¿Vale? O sea, había, hubo un 23 de noviembre famoso por otras cosas. Por ejemplo, en 1554.

En España, Carlos I publica una real orden por la que se autoriza al puerto de Málaga para que ejerza comercio de carga y descarga con los musulmanes de Berbería. Es que sería injustísimo que le dejaran cargar, pero no descargar, por ejemplo.、Sí. Claro. Si carga, tienes que descargar. Pero si sube, baja. Hoy, 23 de noviembre, en 1811, pasó esto. Las Cortes de Cádiz aprueban la institución de la Lotería Nacional. ¡El e t a d

Y un día como hoy, en 1924. Edwin Havel publica su descubrimiento de la galaxia Andrómeda. El científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa, como se creía anteriormente. Una nebulosa, es que la gente no tenía ni idea. Es que de verdad. t a día como hoy, en 1928, se cierra el acuerdo para la disputa de la primera liga de fútbol en España. ¿Oh? Pues dentro de. e c e q u é s e i s años? s Cien...

100 años de la liga. Pues lo celebraremos en el programa. Apunta Raquel, dentro de seis años lo ponemos. 1963, un 23 de noviembre como hoy. El Reino, en Reino Unido, el canal BBC Televisión estrena el primer episodio de Doctor Who, la serie de ciencia ficción más longeva de la historia. Hoy es el Día Internacional de. El Día Internacional de la Palabra, con el objetivo de fomentar el diálogo y la paz entre las naciones del mundo.

Hoy, además, tenemos un montón de temas que vamos a intentar、eh, pues、contártelos todos. No siempre lo conseguimos, pero hoy, por ejemplo,、eh, en el programa traeremos los siguientes temas. Andalucía bate el récord de nuevas parejas de hecho tras el bajón de la pandemia. También los primeros astronautas españoles en 30 años. También que traemos que hayan vivo a un animal que se creía extinto hace 30 años. No, 30 años no.

e、bueno? s lo que ha、Raquel. escrito. El, el que sea lo ha escrito más. ¿He escrito 30 años? Sí. ¿Será sí. 30, ¿Será, ¿Lo h a r á escrito tú? Será 30.000. O 30.000 años. 30.000 años, 30 años. Claro, me faltaba el mil. Te tapaba el mil. Y también、eh, hablaremos de la muerte. Los si、20. se extingue hace 30 años, puede ser el perro de mi abuelo. Y se extingue. Pues el que、no、se los que no se extinguieron fueron los linces ibéricos, gracias ¿Mm? a Aura. A Aura, pero que ha muerto.

Pues sí. p、pues、u estamos e s hoy de Enhorabuena, entonces, de, hecho, de、sí. Animales que han p a l m a o sí sí, sí, sí, sí. Y por último, ¿qué Dinamarca quiere dejar la FIFA? La Dinamarca quiere.、Ah, se está planteando dejar la FIFA. Me parece estupendo. A esta gente ni agua ya, después de todo lo que ha dicho. Vamos a. Y es una opinión mía. ¿Cómo、oh. se llama? ¿Cómo Montoya, como era el Montoya. Íñigo, Íñigo Montoya. Soy Íñigo Montoya. Y yo. No、padre. me cae bien la FIFA.

Soy yo, Íñigo Montoya. No, el programa ni el canal ni nada. a、ah, no, el programa no, a nosotros no nos cae tampoco bien la FIFA. Bueno, a no ser,、eh, si, a no ser que, que España gane el mundial. Bueno, entonces a, entonces me, a lo mejor nos, nos replanteamos cae, la FIFA. n o ¿no? replanteamos yo, todo. Yo te aseguro que Alemania no pasa de la primera fase después de hacer lo que ha he hecho hoy. Ellos tienen recursos, saben cómo hacerlo.、Eh, hablemos del tiempo para mañana.

En las provincias de Jaén y Córdoba habrá cielos nubosos con precipitaciones ocasionales y débiles. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados. En cuanto a Cádiz y Málaga, los cielos serán nubosos y las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados. Frío polar. En Sevilla, Huelva y Almería, los cielos serán nubosos y las temperaturas rondarán entre los 14 y 21 grados. Frío y por polar. Último, en Granada predominarán los cielos con intervalos nubosos y las temperaturas rondarán los 8 y los 20

22 grados. Hoy, además de pedir tu película favorita, vamos a poner frases de peli y queremos que la adivinéis.、Eso. Así. Es un juego así que hemos hecho. Ya hemos puesto una que es: No, yo soy tu padre. Esa ya se sabe dónde es.、Sí. No hace falta. ¿Hay alguien que no lo sepa? Hombre, sí, por favor.、No. Vale. Pero, por ejemplo, hay películas un poco más,、eh, digamos, longevas. ¿Se puede d e c i r Sí, tú sí. puedes Longeva, decir lo que quieras. Que、eh, a lo mejor.

Alguno no habéis visto. Entonces hay frases como esta. Anda, alégrame el día. Si queréis, podemos repetir incluso. Repite, repite. Anda, alégrame el día. Este es mi mejor momento. Hola, apiértanos de qué películas e e s t a Anda, alégrame el día. Luego ya vamos leyendo, ¿vale? Vale. Vamos a escuchar a. ¡Barriba!

¿Vosotros? ¿Qué es? Un pronombre personal de la primera persona del plural. ¿Pero tú eres tonto? A ver, ¿qué somos para ti? No, te lo he preguntado yo a ti. No me lo quieres decir, es eso, ¿no? ¿Qué? Si esto es lo que te importa, ¡qué poca vergüenza! ¿Pero qué dices? Me has hecho daño, ¿eh? ¡Me has hecho mucho daño! ¡Ah! ¿Pero cómo le da la vuelta al hijoputa? ¿Escuchas? Hoy no salimos del fiesta.

Con Edu Martín y J. Blanes. Me encanta su cabreo. ¡Me marcho!、Este、es lo mejor del reel, tío. Bueno.

Tenemos respuestas a la frase. Vale, este es uno de nuestros favoritos, ya que,、ah, ya que estamos usando Reels de la Peña en Instagram. Vamos a presentarlo para que la gente、ah, lo busque bueno, claro, y gane、claro. seguidores. ¿no? Este es、um, uh, Antón a Lofer y m e r i v i a n o ¿vale? Es la cuenta donde. Este es un, es un poco histérico brutal, pero bueno, hay algunos que se pueden poner como este. Algunos otros ya no. A mí me hace gracia. No, no, es buenísimo、Está、el tío. Está、eh, Buenísimo.

Eh, de, eh, para mí de los mejores, de los, de los más creativos. Bueno, vamos con las pelis, venga. j o s é Asterix dice que la frase que has puesto dice que este impacto s es ú b i t o、sí, Bien, bien. De c r i s i s eso lo he aceptado.、Sí. Pero antes ha habido un montón de peña que ha hablado de, de pelis. Exacto.、Eh, j o s é Asterix dice que Mad Max es la película que le ha marcado de chico y después se compró una moto y va follado por todos lados.

p e l puede, puede, puede decir、galaxias. follado, se puede decir rápido. ¿eh? Bueno, pero si ha dicho eso, pues lo ha dicho eso. No, no. Yo leo literal. No, no, exactamente, no, no, no. bien que haces. Kunro dice que a él le mola Fastan Furios que cualquier, cualquier peli de las nueve de la saga, pero especialmente la quinta, que es la que más le gusta. Yo creo que está de cachondeo. Le tenemos que preguntar, yo creo que está a f i l á n d o l a quinta de Fastan Furios, ¿por qué aceleran a 55 millas por hora?

No sé, no, no, no. no lo sé. Kotanks、no、sé. dice que a él le gusta mucho Airbag. Que cada vez que la ponen, pues nah, se la pone. Nieves Arregui desde Twitter Space dice: Mi peli favorita y que no me canso de ver, la habré visto mínimo 40 veces, son Las Cosas del Querer. Maravillosa. Vale, vale. Bueno. Y Kunro luego dice: American History X. Ajá. Vale.

Y luego a mí se me ha ocurrido poner lo de mi nombre es Íñigo Montoya y、eh, Prepárate a morir. Y Gotas dice: Con el nombre de Íñigo Montoya se me ocurren muchas cosas menos Prepárate a morir. Hoy, además, como es un programa dedicado al cine y como hoy es miércoles y es día de cine.

Eh, va a entrar Juanqui Bepelis, nuestro asesor、claro. de pelis y de series de televisión. Y Juanqui, cuando le h e m o dicho s c u a n d o le h e m o s dicho que hoy el programa iba de esto, de,、pues、de, su, de nuestras pelis favoritas, Vale pues ha puesto muy contento. Probablemente nos brinde alguna que o t r a sorpresa en su sección que vendrá dentro de 15 minutos en Juanqui Bepelis.

Es、eh, nuestra, nuestro guiño semanal en este Late Radio Streaming Show. h o Y nos s a l i m o s del fiesta al cine y, sobre todo, a la tele. Bueno, porque, bueno, pues con esto de las plataformas, parece que le iba a ganar un poquito el terreno al cine. El cine está un poco como, así, como comprimido, como compungido, con este arrase de pelis、eh, de.

De, sobre todo de las plataformas como n e t f l i x o HBO, y ahora parece que con esta crisis de las plataformas el cine se puede venir arriba. Digo yo que se puede venir arriba, realmente es que no lo sé, porque no sé tampoco cómo está el cine. ¿Vale? Bueno. Las alas mal, pero la industria del Hollywood.

Que hace mucho tiempo que efectuando los Oscars. Luego lo hablaremos con Juan, q u i Hollywood está un poco. las grandes como un Universal. Pero la compraron la, todos, la, ¿no? Eso todo, ¿no? 20th Century Fox, sí. Sí, está, sí, está, sí. Todo está, está todo comprado todo. Por, por, grandes, por otros. Grandes emporios de Por Mazda, a lo mejor. A no, lo mejor、sí. la Warner ahora es de Mazda.、Eh, Pero tú a s a e nunca no, no, no se, sabe. se sabe, nunca、mm. se sabe.、Mm.

Por los grandes,、eh, grandes fortunas, estos n o que, que compran de todo, n o y... a Curro le gusta de verdad la de, la de Fast and Furious 5. Dice: Es cierto, la quinta empieza a tener trama, o sea, las cuatro primeras no tienen trama, y están casi todos los personajes en la quinta. Por eso es mi favorita de las nueve. Es que son nueve pelis, e h、no、la de Fast and Furious. Y hablando de las películas, por ejemplo, Obi habla de quién mató a Bambi.

Que es una peli española y que no ha llorado de risa t a nunca t o n tanto con una película. Yo creo que esa no la he visto. ¿eh? A mí no me suena, la verdad. ¿Qué sé yo? A lo mejor no se está vacilando. c u r r o también recuerda otra peli que a mí me gustó mucho: The Shatter Island. Y Gothans, que lo he mandado al rincón de pensar, en vez de decir el cabo del miedo, dice el cabo del susto. ¡Bum! Cabo... <risas> bueno, tengo otra frase de peli, a ver si、Venga. la aciertan, ¿vale? Ahí va.、Venga. Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes?

como alambre de espinas y meo napalm y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros <risa> puedo repetir ¿no? ah, es que, n es, es, es, es que es que constant c con o t a v e el otro día también me, otro tra、vez. me trabé constantino <risa> romero era único quiero decir que tengas cuidado que tengo mucha mala leche sabes como alambre de espinas y meo napalm

Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Es Constantino, ¿verdad, Romero? Sí, ¿no? Sí, hombre. Sí. Y el. Damaloma la ha acertado、sí. instantáneamente. Sargento ¿Sí? de Hierro. Sí. Vale, vale.

¿Cómo que sí? Si has puesto tú, tío. Es que yo no lo sé. Ah, que tú no lo、Pero、sabes. Yo... Esa gente de hierro, yo ido, tío Yo he ido cogiendo ¿Sí? frases como. como de como... verdad, te lo digo. ¿Ah? Este, este va a su bola. Este va Hombre, a,、claro. a lo que salga. ¿Tú sabes lo que he corrido yo para traer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 frases.

¿Eh? O sea, podemos acotarnos de todo, Jota. Agárrate. Ya, no, no, Hoy.、No、estoy... h、ah, pero si、sí, en Maca, hay frases muy fáciles、mm. como esta. El sábado por la noche, enviaremos de regreso al futuro. <risa> esta. fin, esta no tiene un、eh, poco.、No. Tiene, tiene truquillo. o a a y

ピンポンときめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめんど e めんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめん e きめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめんどきめんどき i んど d めん a きめんどき u んどきめん u きめんどき e んどきめんどきめんどき i んどきめんどきめんどきめんどきめんど d めんどきめんどきめんどきめんどきめんど a めんどきめんどきめんどきめんどき estamos locos

Está liando par de aquí. ¿Qué pasa? Pero, ¿Sí? ¿Por qué?

Hoy no salimos del fiesta. Esas cosas que hace la gente. Mayor, mayor y menor. Así、eh, que cada vez nos certifica que nos extinguiremos más pronto que tarde. ¿Qué me traéis hoy? Pues mira, lo hemos metido en.、Eh, porque no sabíamos dónde meterlo exactamente esta, esta noticia.、Mm. Lo hemos metido un poco, lo extinguimos, pero más que por la persona, por la empresa. ¿Vale? Porque es para matarlos.

Para que nos extingamos todos, empezando por ella. Encuentro un cheque de 4,6 millones de euros a nombre de Aribo. ¿Vale? Aribo es lo de los. Y la compañía se lo agradece como. Con un paquetito de caramelas. ¡Ya te tengo m i e o y e t e n g m e d o

Bueno, hay que considerar que un, nom un cheque nominativo es impagable. Ya, bueno, incobrable, claro, mejor claro, dicho. Claro, pero bueno, tal como informó el periódico d e m a n Bild, este hombre de Frankfurt se quedó muy sorprendido cuando, mientras se dirigía a la estación de tren de b u r s c h r a n z e r r a n d se encontró. ¿Has visto que digo cosas así en alemán como b u r s c h r a n z e r r a n d Porque el alemán es como los perros, te huele el miedo. Sí. Entonces, sí. si tú ves algo en alemán, tira para adelante.

Como te h u e l a el miedo, no vas a poder decirlo. Dicho eso, sigo con la noticia. Se encontró con un cheque en el suelo que contenía 4,6 millones de euros e iba dirigido a la compañía de ositos de Gominola, Aribo.、Uh -huh. Decidió avisar a la empresa de golosinas que lleva más de 100 años en el mercado. En su conversación con el hombre que había encontrado el cheque, Aribo le pidió que lo destruyera y mandara fotos para demostrar que lo había hecho. Y así hizo él.

Las acciones de Aribo no quedaron ahí, pues quisieron recompensar las buenas intenciones de Anuar, que así se llama el tronco, pero、eh, él es probable que hubiera preferido no recibir lo que recibió, porque lo que le regalaron fue una caja, una caja,、eh, que contenía seis bolsas de las pequeñas de Gominolas. <risa> Sus declaraciones fueron.

Me pareció un poco cutre. Ni siquiera le regalaron una buena bolsa t a grande, no.、Le、tele media tonelada de ositos de gominola, que ese hombre, su peso en osos de gominola. Vale, ¿De ¿De que, que te caiga para, para toda la vida. Claro, probablemente ese cheque estaría hasta anulado. Lo que tú quieras. Serían nominativos.、Ah, Era ahora, nominativo. Yo solo quiero pensar, cuando ese tronco llegó a la oficina, y le dijo al jefe:、mm, eh, he, perdido, eh, he perdido el cheque de cuatro millones y medio. <risas>

De euros, libras, dólares, ¿de qué era? De euros, de euros. De euros. Brutal, ¿eh? Pues, Brutal.、Sí. Que se te caiga un cheque de cuatro millones y medio. A lo mejor ya no volvió a. A lo mejor lo perdió y ya no volvió a. Ni、no. para decirlo. Dice: Total, me van a echar porque、pues、me, a... me ahorro la gasolina, ¿Te me la ahorro. Si me da mal, quedo bien. n Perdón. No, no, no.

¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Cómo? ¡Poco! Nos extinguimos. Iba a hacer una especie de parodia en nuestra propia sección. Por pero... cierto, de,、eh, en cuanto a, a extinciones,、sí. el, nuestro campeonato de la Davis,、eh, nuestra participación en la Davis ¿Sí? de España、mm. también se ha extinguido hoy. <risa> España ha palmado contra Croacia, que se jugará、eh, la final, bajo、eh, las semifinales, contra la t o d a p o d e r o s a Australia. Otra frase de peli: He visto rayos de...

Brillar en la oscuridad、Buarísima, cerca está, de la puerta de Tannhausen. Y este que tiene que, que, que hablar encima de las cosas. Para que no la... seas de Tannhausen ese. Ya, y... pero es que、Buarísima. vamos a escuchar l o s interrupciones, me cago、uh, en todo. e s t o s rayos de... Brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. ¿Dónde está la puerta de Tannhausen? Al, a, eso, tú, eso las mamás lo encuentran siempre.、Sí. Lo que、sí. pierdes.

Mi a m á ha perdido la puerta de Tannhausen. ¿A qué voy y o la encuentro? Pero no mires a Jota como si fuera. Tu, tu, ¿Qué te、Yo、pasa al comienzo? ¿Qué problema tiene? s Tu、tienes? próximo amor, busca la puerta de Tannhausen. Necesito saber qué es. Creo que está en el espacio, según dice Jota. Creo a que está en el espacio. Pero no sé si es inventado o existe de verdad. Quiero saberlo. Para ir. Porque la maloma no... ha vuelto a acertar la película. ¿Ya?

Bueno, claro, es que era fácil. Es fácil b l a d e Runner, efectivamente. Y han hablado de otras películas. Por supuesto, aceptaron la de Regreso al Futuro, porque lo decía.、Eh, y hablan de pelis un poco. Rocky 8 no existe. Rocky 8 no hay. Gotan. Gotan está castigado, ¿vale? <risa> pues esa era Esa era la segunda parte de una frase mucho más conocida que es esta. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. s es esto?

Y después de eso, p、pues, u el s e tronco decía lo de la puerta de. Ah, vale, vale, vale.、Venga. Es una leyenda. ¿Ah? Tannhauser se convierte en torno al siglo XV、eh, en el nombre asociado a una leyenda. En dicha leyenda, Tannhauser es un caballero y poeta que descubre en un subterráneo el monte de Venus, donde、Bien. mora la diosa Venus. Y en la Edad Media se creía que la diosa pues, vivía en su corte, en una, no en una caverna ¿no? n de una montaña.

Y cuya localización p、pues, u estaba e s mantenida en secreto para que los humanos no se acercaran.、Ajá. Entonces, bueno,、eh, en la película, que no voy a decir, ¿no? Para que los acerte... ya. Ya lo acierte Ya la han acertado. Ah, ah vale,、ya. pues b l a l maloma la ha acertado, p a la primera. Pues、eh, el replicante Roy Batty hace una referencia a la ficticia puerta de Tannhauser.、Vale. Pues ya lo sabéis, que este programa enseña cosas. Y también sale en una canción de los piratas. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cuál?

La de la puerta de t a n a u s años 80, creo que es. Años 80. La, creo que es años 80. ¿Te le da cómo hacer? Sí, y yo creo que la tenemos. Si buscas años 80 de los piratas, te va a salir la frase La puerta de s t a n h a u s e Yo tengo aquí mi ordenador. Yo pongo piratas y me sale toda la discografía. Como pues... por ejemplo ahora he puesto esto. A ver. r l a nueva versión de Volverá es Dani Martín. ¡Hola!

トマ

私のために、私のために、私のたた

ちょっと o けのことは、私が知っ e n ることは、私が知ってい i ことは、私 n 知っていることは、私が知っていることは、私が知っていること s 私 e 知っていることは、私が知っていることは、私が知っていることは、o が知っていることは、私が知っていることは、私が es ていることは、私が知っていることは、私が知っている o とは、私が知っていることは、私が知っていることは、私が e っていることは、私が知っていることは、私が知っている

Esta canción. Uf, me pone, me pone loco. <risa> ¿Qué te parece el r e g g a e t ó n Juanqui? Así, sin anestesia. Espera, que no, que no estoy. Ahora, ¿qué te parece el r e g g a e t ó n Juanqui? Así, sin anestesia, te quería decir. Hostia, un, un buen r e g g a e t ó n O sea, lo que más me está gustando es la.

El eclecticismo, ¿no? O sea, como que cada día me presentáis como con algo diferente. Empezáis fuerte con Manuel Carrasco,、sí. tengo que decir. Hubo, hubo ahí un nivel, luego Fangoria ya fue como las cotas. Sí. Y bueno, hoy estamos, hoy estamos en r e g g a e t o n controlo menos. No, bueno,、verdad. acaba de terminar, estoy acaba estoy de terminar menos, Dani、puesto. Martín con su nueva versión de Volverá. O sea, que. Hostia, en, rey,、sí. en realidad, esta canción no tenía que haber salido, ¿vale?

Pero tú sabes,、vaya. cuando tienes dos mesas de mezcla, una realización de OBS. Y media neurona. Un Twitch y dos manos,、Ajá. pues a veces pasan cosas. Esto es inevitable. Nosotros hemos pedido.、Eh, un, a veces pasan un, cosas. Nosotros hemos pedido un aumento de presupuesto, pero tranquilo. Hemos pedido solamente un realizador, un productor, un community manager,、uh -huh. un, una, una, una colaboradora más y dos redactores. Algo y, oye, normal, ¿algo macho.、Fácil. Que podían habernos vaya, dicho vaya. que no.

En vez de reír, s e g u c e r r a n d o n la puerta. A, a, a mí me gusta eso, ¿no? Que, que hayáis pedido más presupuesto y os hayan dicho, de acuerdo, aquí tenéis este CD de reggaetón. Esto, esto, es, esto es todo lo que podemos pagar. O sea, es el mayor upgrade que podemos hacer en el programa. t o m a s muchachos. ¡Madre, madre, madre! Eso es bueno, ¿eh? Eso, eso no lo había usado yo nunca. El mayor upgrade. ¿eh? Qué mola, ¿eh? eh hombre, que, hombre que, a es a un tío, eres un tío muy, muy generación Z, creo yo.

Hostia, o, ojalá, ojalá Dios, ¿eh? ojalá ojalá, Dios. O sea, ¿no? yo en realidad, no, yo en realidad tengo, tengo 28 años. Lo que pasa es que si miráis una foto mía, o sea, parece que tenga 50, o sea, es una cosa terrible. Además, porque si, yo llevo, si llevo barba, parece que tenga como 50, 60 años,、Ajá. pero si no la llevo, parezco el bebé jefazo. O sea, es como una cosa súper <risa> nota. Que... No hay, no hay eres... término medio. Juan, que a lo mejor eres nuestro Benjamin Button.

Ah, exacto.、Mejor. Sí, ya, ya quisiera yo. O sea, ya quisiera yo p a r e c e r Brad Pitt, pero. En cualquiera me de. No, hombre. A ver, a Brad,、no、termina, Brad Pitt no termina muy bien en esa peli ni empieza muy bien. A la mitad de la peli、Pox. está bien, pero al principio y al final está chungo.、Mm. Hombre, es verdad, es verdad, pero yo qué sé. A ver, está. La verdad que me siento un poco reflejado、eh, con, con Benjamin Button, porque también es verdad que, que parezco a veces Pues eso, un señor mayor y, y otras veces parezco un bebé sin solución de, de, de continuidad. O sea, lo que pasa es que, claro.

Eh, ya digo, ya quisiera yo tener.、Eh, para pa empezar, la fortuna de, de, de Brad Pitt. O sea, ya me, me basta con tener el dinero.、Eh. O sea, ya no quiero tener. ni i s q u i e r a físico O sea, yo contener. Nah, na, ¿eh? Si contener un, una, una quinta una quinta parte, yo ya hago. d i c e Ovidia, Ovi, dice desde de, de Twitch que Brad Pitt está sobre guapeado. ¿Sí? Hostia.、Eh, ah, no, ah. Sobre guapeado, dice.

O sea, no、vamos a abrir Twitter Space por si quiere añadir algo más. Pero antes vamos a presentar a bueno, nuestro、aquí. invitado de los miércoles porque no hemos puesto ni careta ni nada y eso no puede ser. ¡Hostia! Venga. Juanqui. n q u e B. Pelis. Ahora、sí、El、vamos. mundo del cine y la televisión en Hoy nos salimos del fiesta.

Buenas noches, señor Juanqui Ferrer, desde la ciudad Condal. Es、oh. nuestro experto en redes. Uy, redes. Ya fue ayer. Sí, eh, que ya.、Claro. Bueno, que es Juanca. Sabéis, es、hora. normal, porque se llama Juanca la de ayer. Y hoy es Entonces,、Juanca. nuestro experto en cine y nuestro experto en series, televisión, etcétera, etcétera, y todo lo que rodea. Estábamos hablando, Juanqui, probablemente hoy no hablemos de nada de lo que traigas preparado, ¿eh? te lo digo, porque cuando me da a mí la,、ah, mejor, la, mejor. La, la, el rollo creativo, estábamos hablando que.

Parecía que Hollywood se había venido un poco abajo con el tema de las, del gran empuje de las pelis de Netflix, HBO y tal. Y, de esa, y, y esa guerra entre eso no son pelis, las pelis son las nuestras y tal y cual. Y en los Oscars no van a entrar películas de Netflix, al final, al final entraron. Y ahora parece que con esto de las crisis podría Hollywood venirse arriba. Pero ¿qué pasa con Hollywood? Está un poco de capa caída, ¿no? Yo, es que como, no, como debes, no soy muy cinefilo. Intentar,、uh, mírame, mírame. Sí, sí, sí, m e Eduardo, debes dime, intentar. Dime. dime, dime.

Empezar y terminar la pregunta, porque si no, no se puede contestar. Ya, bueno, eh, Trata eh, de hacerlo. He abierto tres frentes. Uno, la guerra Netflix-Hollywood,、eh, o digamos grandes multinacionales del cine. Dos, las fases que han pasado. Primero.、Eh, sí, sí, sí, sí, lo hemos entendido tres, la primera vez. Pero y tres, intenta... ¿cuál es el momento? ¿Cuál es, esa es la pregunta clave. ¿Cuál es el momento ahora mismo, Juan? Hostia, el momento ahora mismo está, está crudo. ¿eh? O sea, está, estamos ahora mismo o en un b a r r en un barro importante, porque Hollywood ahora mismo.

Ya está claro, ya no, ya no triunfan las películas de, de perfil medio. O s sea, Esto a e es una cosa que no existe ahora mismo en el cine, porque si existe, se come, se come una mierda gordísima en taquilla. O s sea, Esto a、uh、e -huh. es una cosa que pasa. O s sea, e Ahora mismo en cine solamente triunfan los blockbusters carísimos, que además son de superhéroes.、Uh -huh. si, si nos salimos de ese género,、uh -huh. o sea, el resto es una ruleta rusa. O sea, ahora mismo.

Lo único que es rentable para los estudios es, de alguna manera, es loco, ¿eh? pero es gastarse 200 millones más 200 en promoción en una película que a lo mejor ahora, porque después de la pandemia, ya、no、re antes recaudaban mil millones cada una,、uh -huh. ahora están recaudando 600, 700, 800, la que más.

Eh, pero la cosa está, está tirando a la baja. O sea, habíamos visto recaudaciones de, de, de Marvel de 400 millones hace poco. Y dices, hostia, a ver, son 400 millones que ya digo, ya los querría yo. Debe de ser más o menos una quinta parte de lo que tiene Brad Pitt. Pero, joder,、eh, es dinero, es, es, es mucho dinero.、Uh -huh. eh, pero es poco. Porque、la、se han gastado mucho, claro, ti, claro. A lo claro. que cuesta. Claro. O sea,、pues、realmente、serio? son películas、sí. que, que a duras penas están dando beneficios y son las únicas que, son, que tienen un poco de tirón entre el público. Ya, ya.

Porque luego hay películas como, por ejemplo,、eh, que además me a l pelo a lo que yo quería comentar hoy, que era el estreno de una película de Netflix que se estrena de manera limitada en cines, by the way.、Eh, uh -huh. Se estrena solamente una semana, se ha estrenado hoy y luego la quitan. Y no en todos los cines, o sea, hay que buscarla. La película es Puñales por la espalda: El misterio de Glass o n i a n La he visto, la he visto.

¿Cómo que no? ¡Wow! ¿Lo has visto? Has visto?、Sí. Has visto? ¿Pero en el、visto. cine、no. o en Netflix? En Netflix. ¿En Netflix? Ah, la, Netflix? Ah, la, prim la primera. l a l a vi rápido? Sí. No,、Por、no,、sea. la primera. No, no es que fuera la primera, sino que es que hay dos, creo.

Claro,、ah, claro, hay dos. dos, hay dos. Ah, pues、eh, claro, claro, es la primera, sí. Claro, claro. Sí, sí. No, porque claro, es que esto es lo que pasó: la primera、mm. se estrenó en cines, es una película protagonizada por Daniel Craig, Ana de Armas y dirigida por Ryan Johnson, que es el tío que hizo Los últimos Jedi de Star Wars, de todas las cien que han hecho, la buena. La, la única última <risa> ¿Sí, que、no? buena es buena que es.

Sí, entonces, este señor, pues además, como los fans de s t a r w a r s son toxiquillos, pues se le echaron encima.、Eh, diciendo, hombre, pero es que es que hay muchas mujeres. Bueno, pues oye,、eh, nada, hay mucha gente así. Entonces es como que.

El tío estaba, o sea, sal, salió tan escaldado de Star Wars que dijo: Hostia, tengo que hacer una peli más pequeña y cagándome、sí. en todo el mundo. <risa> y e hizo, e hizo esa película Puñales por la espalda, que es una especie de misterio tipo, tipo Agatha Christie, tipo Hércules Poirot, hay ahí como un rollo.、Eh, pero mucho más modernizado.

Con muchos más giros y con mucha más comedia negra y, y a veces absurda y sátira. Y esta película se estrenó en cines, hizo bastante buena taquilla, pero aquí es cuando nos damos cuenta de que este cine de medio perfil está muerto. Porque lo siguiente que pasó fue que en vez de dar luz verde a una secuela, estrenarla en cines, no, no, en n l i f f s dijo: Esto es para mí. Y sacó, o sea, sacó como, si no me equivoco, fueron 500 millones de dólares.

Y dijo: compramos los d e r e c h o s de esta saga, nos quedamos con la, con la distribución de la primera peli y producimos dos más, con el mismo director, mismo protagonista.、Ajá. Y hoy, pues oye, se ha estrenado、eh, la, esta, esta segunda parte、eh, llamada Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion.

Donde、eh, sale gente como. Bueno, o sea, esta película ya es un reparto hiper loco. O sea, sale e d w a r d Norton, sale、eh, Dave Bautista,、eh, sale, bueno, Daniel Craig, evidentemente. Pero hay un montón de cameos que la verdad que no quiero destripar porque la película es una, una delicia. Esto, hay más cameos que en, las, que en las pelis de Marvel, o sea, lo, lo digo en serio. Hay más cameos que en las pelis de Torrente, ¿no? Exactamente,、digo. tío, ¿es que más que en las de Torrente. <risa> o sea, porque hay. hay

Claro, todos sabemos que la, la peli con más cameos del mundo son dos: O sea, Vengadores Endgame y, y Torrente 5, Operación Euro Vegas. O sea, Sabemos e s a que son como los estándares del cine de cameos. n o、eh, Pero claro,、eh, es un poco triste n ¿no? o O sea, saber e s a que una peli que, que le fue bien en el cine hace nada, hace dos, tres años, ahora de repente ya es inviable, es impensable que esto se estrene en cines. Una peli que no es hiper grande, una peli que no es hiper loca.

Tiene que、eh, verse relegada pues, a, a que la veamos en, en la tablet mientras estamos cagando. A ver, es un poco triste. También es cómodo. Es, es cómodo, Es cómodo, pero sí, triste. Sí, pero no de sí, de sí, yo no digo pero... que no lo vaya a hacer. Yo no digo que no lo vaya a hacer. Pero, pero hombre, en fin, es、pues, por、claro. eso. Mira, te vamos, a hacer, te vamos a hacer una prueba, ¿vale?、Eh, Adelante, tía. Ya, ya, ya que tenemos、Venga. un crítico, vamos、claro. a las p e l i s que nos están diciendo en Twitch, a ver qué te parecen, ¿vale?

Eh, Hostia, venga, son no, de todos、como. los tiempos.、Eh, por ejemplo, Obi habla de una peli,、eh, yo creo que era de Tom Hanks, que se llama Tienes、Hostia. un email. Un email. Tienes un, tienes un email, sí. sí. claro, Cor correcto. Sí. Me la tienes, nos las tienes que c o l u n i c a r con una frase, ¿vale? Pero lo que te ha parecido,、claro. sinceramente, si tenemos que echar、Hostia. a esa persona de Twitch, la echamos. O sea,、vale. así, así, va, así va a ir el tema. Obi dice: Tienes un email. ¿Tú qué le dices a Obi?

Yo le digo marcar como spam. Siguiente. <risa> <risa> Kunro dice: El mundo es nuestro. Hombre, hombre, hombre. El mundo es nuestro. Esa, esa película. El mundo es nuestro era, era la primera película de los dos comediantes estos. Sevillanos, sí. Que... ¿no? Sí, sí, sevillanos. Hostia, ahora voy a quedar fatal porque no, no recuerdo los nombres. Pero tenían como un nombre de pareja súper chula.、Eh, tengo la película, la tengo en Blu-ray. O sea que o sea, a este <risa> no le he hecho, ¿no? <risa> es buena.

v a l Está e buena, esta es una p e l í c u t a c u r r o está ahora mismo en examen c u r r o y dice Big de Tom Hanks. De Tom Hanks. Big, Big de Tom Hanks, hostia,、eh, pues también、eh, pues es que t a me b i é n m siento un poco igual, n o como, como ese niño con cuerpo d e、mm. señor mayor.、Eh, también es una p e l i que me toca de, de, de cerca.

Eh, pero, pero bueno, la verdad que tampoco es la hostia. O sea, un 7, venga, está bien. Vale, pues no lo echamos No, de, no quiero caerle mal a nuestro público del todo. No,、torneo. no, si lo voy a ir echando según eso, yo lo yo los voy largando. O sea,、ah, que per, no te preocupes. Perfecto, perfecto. José a s t e r i s dice: Los cuñaos. Se llamaban los cuñaos, son los. Los, los compadres. l m a o s compadres. Vale, vaya, p e l i s que está ahí <ríe> colgando, o ¿eh? Vale, d i c e Sin comentarios.

No,、eh, por ejemplo, estaban hablando de Brad Pitt y dice: Curro, un respeto que salvó al mundo en Guerra Mundial Z.、No. Guerra Mundial Z, Juanqui.、Sí. Guerra Mundial Z, basada en una novela guapísima que recomiendo a todo el mundo. Una novela tipo, tipo documental, pero falso. O sea, es, es una cosa guapísima. Y la peli de Brad Pitt, pues es una peli que la verdad que existe.、Eh, <risa> no sé, está existe, guay. Con ¿no? Bill está... Corren, mucho. Ahí, o sea, es una peli que dices: ¿molesta? No, no.

La, la voy, si la dan un domingo por la tarde, cambio de canal. No. No, pero. Ahora, tampoco sé si me la pondría en la tablet mientras estoy cagando. O es sea, algo que no haría. Con esa no. Esa, esa peli yo, no se merece un. Yo voy a un hacer una que, me, que, que, me, que, que yo no creí que me iba a gustar tanto、sí. y que cuando empecé a verla no pude dejar de verla, de verla y cuando、uh. terminó dije, ¡fua!

El club de los poetas muertos. Ah,、oh, buenísima. Hombre, hombre, pero claro, pero e sos es e un 10. Sos e un 10. Eso, es un 10.、Pues、es un eso peliculo, no es peliculón, eh. Películón. Eso n、no, ahí, no、ahí no hay discusión. Yo vi,、sí. se tira al barro y dice: Mi top 10 ten de、Tenga. Peris, por Dios eras, era esa. La que hemos dicho antes de. de <risa> <risa> tienes un,、e、un email y Waterworld. Ostras, es que de a <risa> es que esa es fácilmente. No veas, ¿eh? no、tío.

Andalucía a las 5. Ah,、no、sé, lo, la o t e r r e s t r e e s esta. ¿Cómo se llama esa? La de Will Smith, que sería. s i n d e p e n d i e n t e i n d e p e n d i e n t e Eso、ah, ¿eh? es película. Esa, ojo, ojo, que esa peli tiene. Esa peli hay una cosa súper loca que poca gente recuerda, que tiene segunda parte. <risa> no, no, no, no, no puede ser. Sí.

Tiene segunda parte y reciente. Y, y creo que salía o Chris Hemsworth o su hermano. O sea, era como que,、uh -huh. que, que sabéis que los intercambian, ¿no? Que son como un poco.

O sea, Hay gente como que no, cuenta, no los distingue mucho. O sea, entonces lo, lo pueden poner ahí en el póster y cuela. Solo un momento un Y lo jodido de esa peli sí, sí. que hay una cosa muy loca. Wilming no sale, evidentemente, porque estaba a sus cosas.、Eh, hostias, estaba, muy, estaba ocupado, sí. El tío estaba ahí como repartiendo, repartiendo. Entonces no, no le da tiempo. Y, y coño, una cosa preciosa y horrible de la película es que en, en la primera película salía evidentemente el presidente de los Estados Unidos que tenía una hija.

Que era, era la actriz m a e Whitman, sí, una, sí, sí, actriz, petado, muy, muy, muy, una actriz que luego la ha petado. Una actriz que luego se ha hecho famosa, ha crecido. O sea, Quiero decir que no es que haya sido una, una, una niña actriz que luego haya desaparecido del mapa. Pero a la hora de hacer la segunda parte dijeron. ¿Y si, y si, en vez de llamar a la misma actriz, que sería un detalle guapísimo, y si, en vez de hacer eso, cogemos a, a, a, a una tía buena. O sea, porque básicamente dijeron eso. Y si.

Y, y、si、sí, sustituimos y hasta el 3. Y si no. Por, por, una, por una. Básicamente una modelo.、Eh, y si hacemos eso, no creo que a la gente le siente mal. Pues, evidentemente, la peli no la vio ni Dios. Y, y le cayeron una de hostias al director, que la verdad que, que se la merecía al menos el 40%. a l e vale. Bueno, pues aquí dos más. Dos más. Dos, dos peli s más,、pues、¿vale? Y de r a s a l i r s i d Habla de Malditos Bastardos e、eh, Italian Job.、Bueno.

Hostia, Italian Job, aquí voy a ser un asqueroso. Me quedo con la original, <risa> que si no me equivoco es de los, de los años 50.、Eh, pues í yo es que soy un friki de estos. O sea, a mí、ah. me gusta ver primero la original y luego veo el, el remake. Y soy así, o sea, no, no tengo. Yo cuando tenía que ir a ver la de Ha Nacido una Estrella, esta de Lady Gaga y Bradley Cooper, yo dije: <risa> no, no, no. Antes me voy a ver todas las versiones. Ya para cuando llegé a la de b a r b a r a Streisand, me di cuenta de que wow, había cometido un error.

Pero ya era demasiado tarde y las vi enteras porque soy así. Entonces me quedo con Italian Joe, la original, pero el remake está guapísimo. Si no me equivoco, también salía Edward Norton ahí p e t á n d o l Edward Norton es ese señor que está loco, pero que. Joder, todo bien. No se, puede, no se le puede decir. Y、nada. Maldito Bastardo es, es un clásico, ¿no? Maldito Bastardo no. Sí, hombre, una p e l i muy divertida. No es mi favorita de Tarantino. Está pero... m bien.

Uy, ¿te hemos perdido, Juanqui? s、yes. Juanqui, e s t、no, a b a ahí rozando el post y lo hemos perdido. ha, ha rozado el post. Juanqui ve pelis. El mundo del cine y la televisión en Hoy No Salimos del Fiesta. Bueno, nos va a quedar una peli, pero bueno, las, para la semana. No, sema pero le ha gustado, le ha gustado.、Sí. Para la semana que viene. Le ha gustado, pues nada, la semana que viene seguimos, hacemos un pequeño paréntesis para que él vaya diciendo. Eso lo hacía un crítico de cine、eh, de las madrugadas. Orson Welles. No, no. Mercedes.

CLK80. Lo h a c í a Ya, si eso te llamo otro día y, y estamos、está. en contacto. Pues eso. La, la, la.

みんな、はい、きびびるえ momento。

La vida, en la calle, la verdad. así que no v e n g a のために、俺の家族のために、俺 a 家族のために、俺 e ために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のた e に、俺のた e に、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、s のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のた a に、俺のために、俺のために、俺のために、俺の a めに、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のた l に、俺のために、俺のために、俺のため n 俺のため n 俺のために、俺のため i 俺のため

どうしよう。

Se a cortó Juan q u i f e r r e r nuestro experto en cine y en redes desde Barcelona. Juan q u i f e r r e r que además、eh, no、puede seguir en redes y en directo, porque además es humorista, monologuista. Fin. Un super coco que llega todos los miércoles a hoy. No salimos del fiesta a las 11 de la noche y.

Ocho、minutos se nos ha ido el programa y ¿eh? se nos está yendo el programa mega rápido. Bueno, parece que los de、eh, las pelis os gusta. Yo tengo dos frases más, estas las vais a conocer, venga, pero venga. bueno, dejo que la gente lo acierte, aunque sea muy fácil. Y esta, no lo intentes, h a z l o no lo hagas, pero no lo intentes.

No lo intentes. O no lo hagas, pero no lo intentes. La historia de las pelis tiene su historia también, como todo. Y a nosotros nos gusta contaros cosas. Y vamos a contaros cosas de pelis. ¿Qué me traes, Raquel López? Te traigo las películas más taquilleras de todos los tiempos en España. Hay 300. No voy a leer las 300, voy a leerlas. Un top 5 y ya está. Exacto. Así que bueno, empiezo por la primera: ¿Bien? Es Avatar.

Avatar es la más vista. Avatar es la que más le está gustando a la gente en España. ¿Pero ahora mismo? ¿O de toda la historia del.? O bueno, sea, esto es s h r i a Avatar. e s una, una recopilación, porque... claro. O sea, hay desde 1900 hasta esta. O sea, hay de todo.、Vale. Hay de todo. Y de momento, es la primera es Avatar. Vale. La primera. ¿Es Avatar o Avatar? Nunca... Lo、no. que dijeran los bichos azules, medían casi tres metros. Como, pa... <ríe> Como para Como p a r a d i s c u t i r ¿no? Creo no. que es Avatar. ¡Bu! Vale, Avatar, Avatar. <ríe>

Avatar,、Venga. yo creo que era avatar. Avatar, ¿no? ¡Avatar!、Vale. ¡Avatar! ¡Te voy a matar! Como vuelvas a rayarme el coche.、Venga. Es q u n h o、no、me me han han de r a Te han rayado el coche. Te han rayado el coche. No me han rayado el coche. Pero si tú no tenías coche. ¿Por q u、sí, te r a y a No tengo, claro. Tiene, pero no lo trae. ¿Y por qué no lo recogemos todos los días? Porque así ahorra gasolina. ¡Qué tía! <risa> <risa> Luego está Ocho Apallidos Vascos. ¿Eh? La segunda.

Ocho patitos vascos. Apellidos. Ah, entendido, patitos. Ocho, ocho ¿Cómo ¿cómo apellidos vascos.、Oh, bueno, ocho apellidos vascos es un películo. A ver, por favor. O s e ocho apellidos catalanes ya no tanto. Pero la, la, ocho apellidos vascos p r i g u a Cuando él c e los ocho apellidos、Ostras. y dice Clemente, él dice, ¿Clemente? Clemente no es un apellido vasco. Y anda, no va a ser vasco. a c u s í sí, en el bar con el papi. Y cuando dice, yo soy Íñigo. Ah, no, esa no es ahí.、Sí. Venga, Venga va, tercera,、vas. más vista por los españoles. Lo imposible.

Lo imposible. Lo imposible, de 2012. ¿Os acordáis de esa peli? Lo imposible, yo creo que es la de.、Eh, yo no la, de o sea, sé que la he visto, pero no me acuerdo.

La del maremoto que le pilla a una familia、ah, que está、Dios. en una piscina. Vale,、sí. El tsunami de Y h uno... Asia. y uno... El t u n a m de s i a de... Exactamente. Y、sí. hay uno en la piscina así con las manos así puestas mirando el maremoto. Y, y le yo... viene, le viene. Y le、sí. viene. Y yo creo que lo que piensa es. Vaya, ¿Cómo vaya salgo vaya, yo de aquí? Vaya viaje me va a pegar esta ola.、Sí. <ríe> Esto no lo surfeo. El revolcón este.

d i c e c u r i o y José Asterix nos,、sí. lo, nos lo confirman en Twitch, que era esa peli.、Venga. Es además dirigida por Bayona, que es el que está dirigiendo la de los.、Eh, s i s e ñ o r de los Anillos、6. nueva,、eh, la serie. Gandalf viene cabreado. Ah, no, la, no, de, la de. El... La de Amazon Prime. La de Amazon Prime,、ah. l o está haciendo Bayona. Bueno, ya la ha he hecho porque ya se ha estrenado entera. Venga, dime. Y luego está Titanic, número 4. ¿Titanic? Qué, ¿Cómo termina、Titanic. esa peli? Mal, ¿no? Hombre, ¿cómo acaba el Titanic? j a j a j

Y luego en el top número 5, el Rey León. ¿El Rey León? El, el Rey, Rey León. León.、No sí. eh, vamos a preguntarle a la Peña si le gustaría que hiciéramos uno un como este, pero especial Disney. A mí sí me gustaría, la verdad. A ti sí, ya sabemos <risa> lo romántica que eres. <risa>

Sí. Pero le gustará a la gente que escucha este programa de 10 a 12 de la noche, cada lunes, martes, miércoles y jueves, en Canal Fiesta Radio y en twitch.tv. Hoy nos salimos. ¿Qué le pasa a mi garganta, tío? No lo sé. Está súper e r m e ¿no? No, no. Yo no sabía que、sí. tenía esta voz. Bueno, te has a l i d o te has s a d o Mira, h ¿Eh? a pegado el tirón. Me he pegado el estirón a esta edad. t、eh, i r ó n c r i s o l e、eh? tú ¿Eh? me p r e g u n t a q u e te han rozado el coche? ¿El que estaba mal aparcado en la universidad? Sí. <risa>

Ese. <risas> es que el parking de la universidad es muy problemático. t i e n e su peligro.、Sí. En mi defensa diré que el mío estaba. Y yo en mi defensa voy a decir que en, no he visto el, el Rey, Rey León. e t u estaba bien. Pero、sí. hay dos Rey León: el de dibujos o el nuevo.

El、de dibujos. El dibujos. Era, yo no, no he visto, rey, he visto trozos、clásica. del Rey León, pero no he, no he llegado a ver la peli entera. Me he p i l l a en otro tiempo. Simba.、Dime. Simba, yo soy tu padre. Matizar que no entiendo por qué está en el top 300 el n e guardaespaldas. Bueno, es que fue un exitazo en su época, a ¿eh? Claro.、Cuidado. Pero es muy buena como para que sea. El bueno, top 300. no fue muy buena peli. No, no fue buena. Tuvo éxito me por Willie Houston, la canción, y porque este estaba todavía de moda. Y el... Pretty Woman está cerca del 300. No, pero es que

Y es, y es un peliculón, Pretty Woman. Sí, pero claro. No sé. Bueno, Pretty Woman sí. Es un peliculón. Es que las romanticonas tienen un, un target muy. muy、sí. Un público muy. ¿Sabes? muy, muy, y Ya. No le gusta a todo el mundo, las pelirromanticonas. No, no, no. Hay gente que no, sale、no, del cine, que ¡Me、ver. quema! ¡No, no puedo! No puedo, no, puedo. No, ¡No puedo! Hay gente que sale así. En y esto cine... con la persona, Pretty Woman, en la temática en sí, pues ahora ya está un poco de f a s a i l l a Hombre.

Era... Sí, Pero es u n p e l i c u l ó n Sí, pero está un poco despacio ahí. Pero bueno. Y Mira, sale, sale ahí a n i b a l Lecter: El silencio de los corderos. Clarice, ¿aún sueñas con los、no. corderos, c l a r i c Clarice. <risa>

Pues no sale. Hay un colegio de Málaga. Sale Torrente pero, y tal, pero esa pero, no. Y perdonar <risas> que hablemos a t o d o Andalucía de Málaga, pero como escuchan, vivimos en Málaga, escuchamos la radio en Málaga. Hay un colegio de Málaga que ha invitado a Aníbal Klechter para decirle a los padres que traigan a los hijos a su cole. Aníbal. Está Aníbal. Aníbal no es. es no, la pero está、partida. Aníbal. Pero está Aníbal. ¿no? Está Aníbal. Ajá. En v e n c i no, pero está Aníbal. v e n e c i o de los Corderos debe estar. Yo creo que sí.

Pues hay un colegio de Málaga que ha hecho un anuncio de radio que invita a los padres con la voz de Aníbal Lecter. Y el otro día ya escuché, ya leí en Twitter a una que decía: La verdad, la verdad os digo, llevar a mi hijo a un colegio que hace una publicidad con la voz de, de Aníbal Lecter, la verdad es que no sé si me inspira mucha confianza. Vamos. Bueno, esto es hoy, nos salimos del fiesta, 11 de la noche y 14 minutos. Aquí estamos en directo a través de la red del fiesta en toda Andalucía. ¿Desde dónde nos escuchas? Podrías mandarnos un audio de voz.

Así rápido que dijera Pepe de Córdoba, por ejemplo. A no ser que no seas Pepe de Córdoba y seas Manolo de Huelva. O、oh. Antonio de Almería. Exactamente.、Vale. Venga, 616-079-079. Audio rápido. Nombre: ciudad. Nombre: localidad. Nombre: pedanía. Nombre: barriada、oh, pedanía. chunga. Nombre: casa perdida en el campo. Nombre: una cueva. No vas a acabar, ¿verdad? No, n o n c h e e z a r、no, no. a d e c i No v c a b esta, esta os gusta.

A ver, esta.、Eh. Super Submarina, rescata la canción de Alex y Cristina, Chas y aparezco a tu lado. Para poner un poco más de marcha este Late Radio Streaming Show que todavía tiene 45 minutos por delante para estar contigo. a s que tú, tu fantasía, ¿cuántas veces soñaste que se i z o realidad? Pero lo tu tu tu tu tu tu no sabía.

Es que los s u e ñ o う no い e pueden dominar. Cuando crees que 出すよ e s 思い出すように a い出すように思い出すように思い出すように思い出すように思い出すように思 i 出すように思い出すように思い出すように思い出すように思い出すように思い出すように思い出 y ように思い出すように思い出すように思い出すように思い出すように思い出すように e l 出すように思い a す

なんだ

Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica. hoy escucho desde mi coche y voy pasando de Córdoba a Sevilla, aunque sea de Sevilla. Por cierto, ¿me debéis una taza o es que viene a nado desde Australia? Buenas noches. Bueno, soy Juanmi y escucho la radio desde de, de Ronda Málaga. Hombre.

Y bueno, chicos, pues amigos de fiesta, que, que mañana va a ser un día especial para mí porque jueves mi cumpleaños. Y estoy muy con ganas de que llegue、pues claro. ese día. Bueno, ese día es mañana, una maza, Juanmi. ¿Hay una más?

No, no hay, más, no hay más. Yo os dijimos que las tazas llegaban final de este mes, como es así, y que e m p e z a r e m o s a repartirlas. Y que cuando llegaran las tazas, para no deber tantas tazas y no ser morosos de tazas, no volvíamos a,、eh, digamos, sortear, sortear una taza、tenerlas. nueva hasta tenerlas. Entonces, a todos los que estáis esperando la taza, que alguno ha escrito mail, ya le hemos contestado.

Las tazas empezarán a salir a primeros de diciembre. Ha sido muy feo, por cierto, el, mail que nos o sea, el correo físico que nos han mandado ¿Sí? con una, cabe una cabeza de caballo cortada. <risa> <risa> o sea, diciendo la taza o la siguiente cabeza será la vuestra. <risa> no es necesario, <risa> tío. Hoy no salimos s del fiesta. Hoy no salimos s del fiesta. Bueno,、eh, tenemos ciencia, tecnología, otras cosas, tenemos cosas. ¿Qué tenemos? Tenemos nueve tecnologías, sí. Tenemos. Tenemos. Pues ahora solo.

Falta hacer esto. Pipeta. Ciencia, tecnología y otras cosas. En hoy nos a l i m o s del fiesta. Gafas gordas como vasos. <risa> <No. risa> Eso son s gafas protectoras, que serían más guay. Gafas、no. gordas. Patines. Aguja y sedal. ¿Eh? ¿Eh? h c ó m o

No sé. b o l í g r a f o En un laboratorio no hay un botiquín por si hay un, no, por si por hay un accidente. Mueren directamente. Sí, no. Esa gente va a Caro Cruz. Cada día que <ríe> van al trabajo van a Caro Cruz. Se levanta, se levanta por la mañana y dice: A lo mejor es ella, ¿no? La que trabaja en el laboratorio. Le dice a su marido: Juan Carlos, te quiero. Me voy al trabajo todos los días. Sí, sí. ¿Volveré? O no. <ríe> o no. <ríe> ¿O no? <ríe> porque hoy trabajo <ríe> con neutrinos. Otra vez Manuja <ríe> con neutrinos. <ríe>

Sí, sí. No te traigan neutrinos a casa. n a v o r La gente a veces se pregunta cosas. Busca lo que, lo que es un neutrino que lo vamos a d o y la noticia a... y lo busco. Vale, vamos a dar la definición ahora.、Vale. Bueno, ciencia, tecnología y otras cosas. En hoy nos salimos del fiesta, noche 11 y 19 de la noche. 11 y 19 de la noche.

Hablemos、eh, de ti.、No、Vamos a hablar de t、oh, o no, no hablemos、Vamos、de t i Vamos a、ti. hablar del de nuevo estudio de la NASA que explica por qué estamos solos en el universo. No, ¿No se suponía que no? Pues ahora sí. Pues sí. ¿En serio? Escucha, ¿te acuerdas de、pues、esto? Tú su... creías...、eh, no, a mí no me lo crees. No, no, <risas> escúchame. ¿Te acuerdas cuando creías que sí? Sí. Pues ahora, pues no. ahora no. ¿En serio? Sí. sí.

Vaya mierda, perdón por la no, palabra. No, no pasa nada, da igual, puedes decirlo, estamos solos en un universo, nadie se va a ofender. No, te vas a ofender. Claro, bueno. Pues la teoría del gran filtro que es e ¿El filtro? Sí.

¿Te acuerdas pero, del filtro del café? Sí, claro, pues en grande. en grande. A lo bestia. Pues dice que la razón por la、si、que no va a d e c i nada. Si te pones a pensar. Tenido... Esta no va a decir algo. nada. No, no, vale, te no, te no, te no voy a h a b l r Si te pones poder... a pensar. Sí, si tú me... coges el filtro ya con el café ya he hecho, una, he hecho una plasta de haber、sí. pasado todo el agua, eso es como es un universo. Y todos los granos serían los planetas, las estrellas, como mola, ¿eh? ¿Eh? Bueno, sí. Te iba a decir que te puedes hacer un e x f o l i a n t e con los restos del café, pero vale. Yo lo he hecho a las macetas porque dicen que es muy buen abono.

Espérate un momento lo del e foliante. Tú me estás contando para que te echas trozos de café usado en la cara. n lo he、cara? llegado a hacer. No, ¿Y en, en la cara, no en las piernas. Porque la cara、piernas? me puede dar café. En el ojo. Voy, a darle, voy a darle. Tú ¿Puedes? ves leyendo la foto. ¿Puedes las mandarnos una foto de tus piernas llenas de café? No. <risa> Vaya, vamos, joder, casi cuela, ¿eh? Casi, pero no. Trozos、eh, bueno, la... de café. u e sigue, sigue. Voy a leer.、Nada.

La teoría del gran filtro dice que la razón、esto、por la q u a l Esto no es acoso laboral, ¿verdad? No te lo tomes en s e r i No,、así. no es acoso laboral. Es, es, en o s curiosidad. No, es, es, es desde curiosidad desde del es efoliante. Es curiosidad del efoliante. Claro. Venga,、bueno. ya empieza desde el principio、sí. porque estamos perdidos. Bueno, hemos de hablado de un nuevo estudio de la NASA que explica por qué estamos solos en el universo. Y es que la teoría del, del gran filtro.

Dice que la razón por la que no hemos tenido contacto con otras civilizaciones es porque todas s extinguieron e antes de tener la oportunidad de entrar en contacto con nosotros. Mierda. Un grupo de investigadores del Jet Propulsion Laboratory de la NASA en California. Un momento, un momento. o r e a l l y e n serio? <risa> sí. Bueno, pues ha publicado un artículo en el que indagan no solo en las causas de esos eventos de extinción, sino también en qué podemos hacer nosotros para que no nos pase lo mismo.

A ver qué podemos hacer, porque hombre, a mí no me gustaría extinguirme, me viene fatal. A mí también, la verdad. ¡Buen! <risa>、eh, Muchachos, la la Tiene muy lao, la lao. mal día, tiene muy mal día. Tú sigue, tú, tú tira, tú tira. Seguimos. Y es que para descubrir esos potenciales grandes filtros, los investigadores han estudiado a la única civilización conocida, y es la nuestra. Su razonamiento es.

Que lo que parece más probable es que nos mate,、eh, o sea, que lo que nos mate a nosotros también puede suponer una amenaza existencial para la vida inteligente en otros planetas. Ajá. Entonces, el equipo dice que la guerra nuclear, una pandemia, el cambio climático o una inteligencia artificial fuera de control son los eventos más probables que acabarán con nuestra civilización. Es decir.

O sea, nos puede matar、eh, una termomix que se, que se le funden los plomos, ¿no? Y va a más, ¿no? Una inteligencia artificial. Claro, que te habla y te dice, te voy a hacer hoy、eh, lentejas. Exactamente.、Exacto. Y te envenena de mala manera.、Eh, ¿Y qué más?、Eh, un la, cambio climático. ¿Qué es lo que está pasando el cambio climático? Exacto, un poco, Una ¿no? guerra nuclear. Que ¿Qué puede, es lo que está r o z a n d o el p o s t e r en Ucrania? Nada, exacto. Vale. Una pandemia que ya hemos sufrido. Joder, lo Bueno, hemos pero esa、todo. la hemos empatado. La pandemia la hemos empatado. No la hemos ganado, pero no la hemos perdido. No, la h e m o s e m p a t a d o Ahí hemos hecho.

Hemos esquivado. Hemos esquivado、sí. Vale. ¿Y tenemos alguna esperanza, Raquel? O, ¿O despedimos el programa y nos vamos ya? Ellos son optimistas. Ah, bueno. Así que, oye, tenemos esperanzas. Aseguran que los cambios necesarios para evitar estos filtros requieren de humanidad que trabaje juntas. De que la humanidad <risa> trabaje juntas. Pues entonces、sí. estamos, bueno. <risa> estamos jodidos. Sí, sí.、Eh, lo que sí que a lo mejor podríamos encontrar en esos、sí. en esos planetas que sean. o esas civilizaciones extintas.

Es que en esos planetas donde ha ocurrido algo similar a lo que parece que va a ocurrir aquí,、eh, una vez ocurrido el cataclismo, esa desintegración o desaparición de esa civilización, haya empezado de nuevo、eh, la vida desde el inicio.

En otro lado, eso es lo que está diciendo la NASA. Ah, p u e s yo es que me, me. Tú es que te ha ido a tu. Sí, el, el, Dios, el, me, él me ha empezado cab... a, a flipar me... y ha dicho, ¿ya para qué? Lo ha flipado fuerte y ya. Me, me he cabreado tanto, colega. Bueno, os es que... cuento. Los pozos de café son un e x f o l i a n t e natural. Las partículas gruesas en los pozos de café <risa> funcionan como un e x f o l i a n t e para ayudar a eliminar las células muertas. Además, gracias a la cafeína, aporta propiedades antioxidantes que pueden ayudar a proteger la piel del daño solar.

También puede ayudar a reducir la celulitis. Ocurre cuando los depósitos de grasa atraviesan el tejido, queridos amigos, de Hoy nos salimos, conectivo debajo de la piel y se ven en las nalgas y muslos principalmente.

No te lo eches, lo、no、sueles tener celulitis en la cara. Claro, no te lo eches en la cara. No te lo eches en la cara, ¿vale? Cuando la cafeína se aplica, puede ayudar a descomponer esta grasa y aumentar el flujo sanguíneo al área, disminuyendo entra, la apariencia de la celulitis. Entra un viaje de, de cafeína quemada. Bueno, quemada. Solo hay que mezclar los pozos de café con un poquito de agua o aceite de coco y frotarlo con las manos directamente sobre, aquí dice, la cara y el cuerpo. Esta, esta, esta persona tiene, tiene celulitis en la cara, la mítica.

Celucara. celucara. Tiene celucara. Esta、Pero. chica tiene celucara. Este chico tiene celucara. Si lo mezcas con una pequeña cantidad de miel, puedes usarlo como un exfoliante labial. No, si al final vamos a empezar o sea, espera, a comerlo con cuchara. a e s p e r a espera. Tratamiento del cabello. El café puede. Pero el café sirve para todo. El café puede agregar un tono más intenso y mayor brillo en tu cabello. Así. ¿Ah, Pero qué guarrería.

A ti y a mí nos da igual, Eduardo. t e r e c u e r d o que s o m o s calvos. Hay esperanza, como en la NASA. Dice: sumerge tu cabello en los pozos. De...

Bueno, el que tenga. Sumerge tu cabello en los pozos de café hasta que esté completamente húmedo y espera a que esté completamente seco para enjuagar. Dejar de hablar de frotar y cosas que me estoy poniendo. Exfoliar, Y además te digo exfoliar. Estoy, y pensando, cosa... en cosas, ¿no? estoy pensando en cosas que no debería de pensar en un programa de radio. Vale, exfoliar exfoliar el cuero cabelludo con pozos de café puede ayudar a eliminar la acumulación y las células muertas de la piel.、Eh, tenemos muchos problemas de células muertas. Al parecer, las células.

Tienen predilección a palmar, ¿vale? Bueno, y el prosposas de café. ¿Cómo tú sabes, José Julio? Escucha, también sirve de fertilizante y elimina los olores. Así que, que si lo echas a las plantas, eso, está perfecto. eso es que yo lo leí、Muy、y lo, se lo he hecho a mi s planta s y mi planta se s pone n súper contenta. s Pero es ¿eh? que sirve、Me、para choca todo? los cinco. ¡Ah! ¡Cabamala u y Para l ojo s o s hinchado. También ah, también s i e s yo sé de una que tiene el ojo hinchado.

Pero no, se refiere a. La... No, no, de conjuntivitis y cosas. No es que le hayan dado un guantazo, tío. No, es que tiene. De... Es alrededor del ojo. No, no os echéis pozos de café dentro del ojo, ¿vale? La, estas bolsas que yo tengo de no dormido hace 10 años, ¿puede ser.? No, eso, eso ya no... Eso lo único que lo arregla es la muerte. No, vale, vale. ¿Vale? Eso ya. Tu cuerpo está pidiendo tierra. Vale, creo que te ha llegado un WhatsApp. Mira <risa> esto.、Si、le d o y le doy. Intentando loco? que nos diga. ¿A ¿Lo loco le vas a dar? No sé, dice la canción de Baby, jaja.

No sé. Yo creo que una indirecta. <risa> que dejemos de hablar es、café. que tiene tres años, jaja. La canción de Baby,、Jeja. es que todavía no puedo darle el audio porque está dando vuelta el relojito. Ah, vale, que te、ah. está cargando. Bueno, pues ahora lo escuchamos. Que Estamos, estamos pidiendo que nos、eh, mandéis notas de audio, WhatsApp, que digan eso y aquello de. Soy. Ana. Y os escucho desde.

私たちの家族のために、私たちた

どうしても何をしてもいいです。

Yo giré tu cintura y los た o、no、s ida, dos. no leímos como literatura y aunque venga よく見つけたら、よく見つけたら、e く見 e n たら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく u つけたら、よ a 見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく e つけ l ら、よく見つけ o ら、よく見つ o s ら、o s 見つけたら、よく見つけたら、

De m á l a g a hoy nos salimos del fiesta con Edu y Jota. Y también con nuestra experta en el Mundial de Qatar 2022, Raquel López. Hoy 7-0, España le ganó a Costa Rica.

Sí, es que te v o i g a l No me estás viendo, pero está Jota con la bandera de España. Cada vez que hables te voy a animar con la bandera de España, cada vez que hables de fútbol. Hoy、vale. Japón le ganó 2-1 a Alemania contra todo pronóstico, como suelen decir en las retransmisiones deportivas. Y el Canadá contra Bélgica. Bélgica ha acabado con victoria de Bélgica con polémica 1-0. Los tres partidos de hoy. ¿Ha habido uno a las 11 de la mañana? No, ha habido dos o tres partidos. Solo tres, ¿no? Vale.

Las once y media es nuestra hora, la hora de. ¿Qué ha dado de sí la jornada del Mundial en nuestra sección Mundial para Torpes del Fútbol? Adelante, Raquel. Pues Dinamarca quiere dejar la FIFA.

Vale, ya no lo has dicho. Vale, bueno, pues lo, lo comento. Lo amplía, lo amplía. o Claro, claro, claro.、Amplíalo. Pero, hombre, lo decía para que te quedaras s e n a Claro.、Impactao? Bueno, esperaba una reacción, Eduardo. Exactamente. Espera un momento, espera un momento. No ha tenido reacción ninguna,、ah, le ha importado es... un bledo,、ah. oye. Espera un momento, hombre. Dilo otra vez. <risa> Venga, Dinamarca quiere dejar la FIFA. <risa> Está la cosa muy m a l muy m a l Ahora sí.、Pues、es... <risa> el CEO y el presidente de la federación anunciaron que pedirán a la UEFA.

Salir del organismo mundial junto a otros países afectados por la polémica del brazalete. Dinamarca reveló a través del CEO y el presidente de la federación, Jakub Jensen y Jesper Moller, respectivamente, que se está valorando pedir a la UEFA la retirada general de la FIFA junto a las otras naciones afectadas por la polémica. Bueno, pues ya como hemos comentado, de estos brazaletes, hashtag OneLock.

No、es una que decisión, se querían poner. Sí, sí. Exacto. No es una decisión que se haya tomado ahora. Hace tiempo que no lo tienen claro. Y bueno,、eh, se ha estado discutiendo en la región nórdica desde agosto. Esto lo dijo Moller. Y bueno, lo han, estado, lo han vuelto a pensar. Me imagino que puede haber desafíos si Dinamarca se va sola.

Tenemos que pensar en la cuestión de cómo restaurar la confianza en la FIFA. Debemos evaluar lo que ha sucedido y luego debemos crear una estrategia. También con nuestros colegas nórdicos, ha añadido Molly. O sea, en resumen, los, los daneses y todos los nórdicos tienen un cabreo enorme con el tema de los derechos humanos en Qatar. Sí. O sea, pues. Totalmente. Y me parece muy bien. ¿Sabéis lo que yo os digo? ¿Qué? Que ya es hora de que alguien ponga los INS en, e en, encima de la mesa. Porque en el mundo parece que p a s a la gente le da igual todo. Sí.

Entonces, ya, entonces, dinero, ya es el dinero, ya es el dinero. Sí, entonces, es, vamos bueno, a vivir lo、partir. mejor posible, el mayor tiempo posible y además es, no la r e f a n f l i n f r o Ya、man. todo, todo tío es、y、el dinero. Y esto n s va a llevar. 20 de, déjame 20 euros. No tengo ahora mismo. Vale. Pero te puedo dar una bandera de. De Croacia. Croacia no,、ah, que nos ha ganado. Bueno, pero ha sido solo al tenis. Me da igual, nos、vale. ha ganado, no quiero Croacia. <risa> bueno, dime. Y también traigo cosas que no nos debemos perder para mañana. Pues dilas.

Sin duda alguna, el Suiza Camerún de mañana a las 11 de la mañana es el típico partido que no puedes perderte. Sin duda sí, alguna, sin duda alguna. <risa> <risa> a última hora debuta Brasil contra Serbia, pero.、Es. ¡Ey, ey, ese buen partido!、Ey. Hacedme caso, lo suyo es ver Suiza Camerún a las 11 de la mañana. Por supuesto. d e s a <risa> y u n a y te ponen el Suiza Camerún. Claro. Entonces, ¿estás comiendo la Madalenita? Sin, sin volumen en la tele. Solo las imágenes. Solo. <risa> vale.

Bueno, pues ese ha sido nuestro especial mundial de hoy. Como veis, totalmente contrario a todas las. Digamos, a, la to a toda lógica. a toda lógica y a toda norma informativa sobre el deporte, pero es que nos da igual también. O sea que...、eh, bueno, tengo otra frase que hace mucho que no ponemos frases de peli, ¿vale? Venga. Esta la vais, creo que la vais a recordar al instante. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte.

General de las r e g i o n e s Aurelias. Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado. Marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. ¡Ay! Torrente 3. ¿No? ¿Y esta? Me parece que no lo he entendido. No he venido aquí para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él.

Y esta que te encanta a ti. La primera ya la ha acertado、sí. José Asteris.、Ah, hombre, Puede que nos quiten la vida. <risa> pero jamás nos q u i t a r á l a libertad! Esa, vamos, esa, en fin. Vale, José Asteris ya ha acertado la, de, la primera,、ah. la de Meridio.、Eh, Gladiator. Que es Gladiator. La segunda que has puesto. La no la ha a c e r t a d o yo en nada. Esa la aciertan todos.、Si、están, estas son ya.

La parte fácil de la movida. O Se la ha puesto ya a esta hora para, sí, para que la eso, gente、claro. no tenga que pensar, ¿no? La tercera dice, dice, dice. Es un h i c h a del Málaga. Bueno, es que el Málaga, el pobre, Perdonadnos, Andalucía, pero, Hijos... es, pero estamos sufriendo en silencio aquí en la c o s t a del Sol.

El de venir en la segunda división de nuestro gran Málaga c l u b de fútbol que nos lleva un año, madre de Dios. Y cuidado que José a s t e r i s ha estado muy listo、el、porque、racha. en la segunda lo normal hubiera sido decir que la peli se llamaba Rambo、Ajá. y la peli no se llamaba Rambo, la peli se llamaba Acorralado. Acorralado. Muy bien.

Bueno, vamos a descansar un poquito porque uf, no veas, ¿no? Yo voy a rescatar a mi amiga Anamena, que es mi nueva mejor amiga últimamente, no sé por qué. Me ha caído bien. Te invitamos al programa, Anamena. Sabemos que nos escuchas, Anamena. Ana Sabemos、Mena. dónde vives, Anamena. ¡Abogado! No nos das pena. Así que, como nos gustas un montón musicalmente hablando, de la otra forma no lo sé porque no te conocemos.

Eh, queremos que vengas al programa y estés con nosotros viviendo estas dos horas de idiotez, diversión, información y música. Así que te estamos invitando al programa, Anamena. Espero que vengas pronto, Anamena. Frente al mar, te acuerdas de mí. ¿Dónde estás? ¿Eres de Málaga, Anamena? Sin presión, Anamena.

メン

せいおのせい、せろ、斜

Preparando por si quedamos primeros o segundos en el grupo,、eh, ¿en qué grupo? ¿Con quién nos cruzamos? ¿En qué grupo? En el grupo del Mundial de España.、Ah, creía que estábamos participando, no sé, en un concurso de skate o algo. Y digo, ay, ay, y yo s í saber. No, solo estábamos provocando a la mina.、Eh, lo tenemos chungo, creo, porque me parece que, lo, que es Francia o alguna así chunguísima. ¿Sí o qué? Sí, ¿En sí. serio? Sí, sí, es complicado.

Pero bueno, los mundiales son siempre complicados. Y como dice todo el mundo, son 11 contra 11 y al final gana el que mete más goles. Y ya y sabes, ¿no? pero si nosotros quedamos primeras, Francia, Francia no nos toca. Porque Francia lo, se, lo más seguro es que toque primera. Nos tocaría el segundo de ese grupo. Sí, pero el segundo de ese grupo sabe quién es. Francia también. Son tan buenos <risa> que tienen dos equipos. s <risa>

¿Qué nos queda? ¿Hoy tenemos horóscopo o hemos pasado el horóscopo hoy? Sí, no, tenemos horóscopo Madre, también. Tenemos. Y、bueno. tenemos, no hemos hablado de, de nuestros dos astronautas nuevos. Ah, sí. Tenemos dos astronautas nuevos. O sea, que、nuevos. Pedro Duque tiene descendencia. Tras, tras 30 años.、Eh, tiene, tiene relevo. Y además, los dos son de león. Soy de león y un montón.

Y me gusta un montón. Sí, se llaman Pablo Álvarez y Sara García. La ESA, que es como la NASA,、eh, pero de aquí, de, de Europa, ha anunciado al grupo de exploradores espaciales que podrían viajar al espacio en las próximas misiones a la Luna y Marte. ¿Por qué ponen podrían? Porque、no. astronautas hay muchos, pero que suban, ¿vale? No suben todos.

El ingeniero aeronáutico Pablo Álvarez Fernández ha sido seleccionado como uno de los nuevos astronautas de la Agencia Espacial Europea, la ESA. El tercero en la historia en España después de Michael López Alegría, que ese era español.

Pero más bien por parte de, de casualidad, no sabía prácticamente ni hablar español.、Bueno. Y Pedro Duque, que este sí es español. e s p a ñ o La l ESA también ha elegido a la investigadora Sara García Alonso como astronauta suplente. Esta es la morata de los astronautas dentro del nuevo equipo de exploradores espaciales anunciado este miércoles.、Eh, en total se han elegido un total...、Eh, seis astronautas titulares.

10 reservas y un astronauta discapacita discapacitado, el atleta paralímpico de Reino Unido John MacPhail. ¿vale? Eh, para ser astronauta, aparte de no tener vértigo ¿vale? y que no te dé miedo subirte en un cohete que te va a echar para arriba, pero muy para arriba, Raquel,、mm -hmm. deben tener como mínimo un máster y tres años de experiencia en matemáticas, ingeniería, informática o medicina, entre otros sectores, además de saber hablar inglés y un segundo idioma, aparte del tuyo.

Es decir, tres idiomas. tres idiomas. Tienes que ser un cerebrito, estar cuadrado o cuadrada.、Eh, en fin, tienes que ser muchas cosas. Os he contado cuando fui a、Verás. Disney World,、eh, Disney World el, de i s n y w Orlando, d de o r l el potente. Y te quisieron contratar de astronauta. No, no, no. No, no pero、eh, allí en Epcop, que es el parque de Disney que está dedicado al futuro, o a b e

Hay una atracción que es、eh, el Spide Shot Shuttle, ese que es como si fuera un transbordador. n o、sí. Y lo que, ha, lo que ha hecho Disney es hablar con la NASA, que lo tienen enfrente, lo tienen a b a j o en Cabo Cañaveral, que está ahí abajo, un poco más abajo, en Florida, <coughs> y decirle: cuando vayáis a renovar un entrenador de esos, una máquina esa que entrena a los astronautas. ¿La queda、pues, vuelta? Que da fuerza cen centrípeta. Centrípeta, esa, centrífuga. Centrífuga, centrífuga, centrífuga. centrípeta sería para adentro. Pa

centrífuga, pues nos no los dejáis, que n o s ponemos aquí nosotros como atracción.

Entonces Disney les dijo, vale, vale, pero no le deis al máximo, porque si no. La, la... la NASA dijo a Disney: no le, no le deis al botón. No, no le deis a la velocidad máxima, que ahí a、claro. p o t a r á la gente para、claro. derecha y para izquierda. Entonces nosotros, que no sabíamos que esa atracción era de eso, nos metimos. ¿vale? Y yo soy duro de estómago a muerte, pues yo estuve sin comer hasta la noche. Eso es, eso es, eso es una bestialidad. p a s a r l o mal a tope, ¿no?

Pero no te lo puedes ni imaginar la v e s t i d u r a que qué envidia. De las cosas que te gustan a ti de las g e n e s Viajar miles de kilómetros, tener un j e t r a c del carajo,、eh, gastarte mucho dinero para poder subirte en un cacharro、no, que te、no. provoca vómitos y no Además, comer hasta la por la noche. Es qué envidia, joder. Eso es un brazo、Perdón. que empieza、sí. a girar sí, y, sí. Y, y entonces en el brazo han instalado varias cabezas.

Donde va, no, no lo h a s instalado, son las cabezas de la gente que les explota y no, se quedan allí. Quiero decir,、pegas. varios, varios、eh, digamos, no sé cómo decirlo, cápsulas donde vas entrando la gente. ¿no? Entonces entras de dos en dos, entras con tu pareja y eres como piloto y copiloto de la nave,、Ajá. del, del transbordador espacial, yo q u é sé, Discovery, por ejemplo. ¿no? Pero eso es llega a tal punto de velocidad y luego para tan en seco que flotas.

Que es que te hace todo el, el todo el desayuno, te hace del estómago a la boca. Es un f l i p p e -er. Y además, vibra, unos sonidos que te cagas como si fuera dentro de la nave. Qué ganazas. Espectacular. s p e c t a c u l a r Ganazas de hacerme un viejazo para. Digo, medio Si、vomitar. eso está funcionando al 20% y la gente casi pota. Pues imagínate. Y, imagínate, imagínate los imagínate. que van de verdad. O sea, a, a la fuerza de 5, 12, 20, 10, 100, 200 G, esos que es.

que Se pegan ahí, al... G, los que tú quieras, increíble. Bueno, pues eso es、eh, eso es lo que es entrenarse para ser astronauta: meterte en una lavadora automática、sí. con centrifugado y entrenarte, no hacerte el estomaguillo. Sí, sí. <risa> bueno, luego para lo que comen allí, los pobres, allí es... q u é te pasa. No te, te, te, te interesa el tema, verdad? No, si、sí, no, los... no, no, no vas a ser astronauta, n o la verdad, que no, no.

Se Te ha quitado、no. las ganas, ¿verdad? Nunca las he tenido, la verdad. Yo eso de ir ahí, estar ahí sola en el espacio. Ahora no puede volver la nave. ¿Y ahora qué? Te voy a hacer una entrevista de trabajo. ¿Ahora qué? ¿Y a h o a ti qué, a qué te gustaría dedicarte en tu vida? Bueno, voy a ir al servicio, creo. <risa> <risa> ¿A qué te gustaría dedicarte en tu vida, Raquel? Pues mira, estoy muy bien en este programa, la verdad.

No, no, pero ya e s t á s de c i l l a r a r a qué? Vamos a ver. No, ¿A qué te gustaría dedicarte en tu vida? Yo quiero ser periodista. Periodista, ¿no?、Claro. Estás en el sitio adecuado. Sí. Es que tenía que decirte es eso. Estaba, llevaba media hora para decirte la frase. Sí, que estás en el、mm. sitio adecuado, ¿eh? Anda, que la canción q u e te pongo ahora para romper esta mierda que no hemos inventado. Se la he pero... inventado tú, ¿no? <risas> <risas> <risas> ¡No, No me llames que ya estoy ocupado.

ちょっと待ってください。

フォークラファーマーフォーク

Me llamo Bond. James Bond. q u i z á he editado demasiado el último Bond, ¿no? Ha dicho, yeah, yeah, me, yeah, yeah. me llamo Bond, James Bond. <laughs>

Esta, esta frase también es de despecho, es de un poco de Shakira, de no me llamen más. ¿eh? Es a lo poco... mejor esa piqué también, ¿eh? Sí, porque. El... <risa> a lo mejor, como le cae todo a él, pobre. Puede pero, ser. Oye, pues he leído y, y, que, y además os lo he colgado hoy para tema del día, pero. v a m o o no para tema del día, perdón. j o s é a s t é l i s vuelve a acertar, claro, Jace Bond dice 007, exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí pero no sabes.

¿Qué película de 007 es? <ríe>、bueno. eh, eso sí que sería ya top.、Eh. Con solo la frase, me llamo Bob. James b o n d que, que te adivinaran la peli. Lo que os estaba diciendo es que、eh, estuve leyendo la última de p i q u é y Shakira. Reunión en casa de los dos con los abogados en el, en el comedor, salón o lo que sea.、Eh, eso contado por alguien en un programa de estos de, cercano a la pareja, en un programa de estos de la tele que tiene también su entrecomillado, ¿no?

Eh, parece ser que Shakira, muy fría en todas las negociaciones, in, indestructible, impasible, in, Y f r a n q u e a b l e no da su brazo a torcer. Todo lo que ella pide, pin, pin, pin, y、bien. él intentando. Sí, Shakira. Tal cual,、sí. y en un momento dado,、eh, Piqué se levanta, se va al jardín a tomar aire y ella va a la cocina. A, y él entra en la cocina.

Y ella se, echa, ella se estaba echando pozos del café para quitarse la celulitis. ¡No me digas más!、No. Entonces,、ah. lo, claro, la cosa se p o n e tensa, pero ella sale y dice a todo el mundo: Vamos a hablar un rato aquí los dos solos, dejadnos. Y empiezan a hablar. Y según cuentan, a ver eso, cómo, quién lo cuenta, cómo, por qué lo cuenta y cómo lo vio. Porque, claro, si、sí, al final eso es una. Mejor, yo me imagino que a lo mejor es.

Que es una casa de estas modernas que la cocina está cristalada lo que sea y se ve, pero no. Hombre, no yo, me llama la a e n c i ó n o creo que vivan en una VPO. Claro, que se, que, que se están, que están hablando y en un momento dado él echa a llorar y ella le abraza sentidamente, como diciendo, chaval. Cuidado, que desde fuera el, el, el mataleón, la, la técnica de asesinato mataleón, puede parecer un abrazo sentido, ¿eh?

Bueno, pues. La cosa termina en un abrazo y después del abrazo termina en acuerdo. Yo no sé si ella le dijo. Bueno, a ver.、Eh. A ver, chaval. Es que te parto la cabeza aquí mismo.

Y parece una conversación, ¿no? Y al final p u e se s abraza y, dice, anda, ven aquí, chaval, anda, anda, ven, la que te has metido tú solo. Yo esto me lo estoy inventando. Pero que el abrazo existió, está en todos los tabloides y, y romboides. Pues bueno, sí, es normal. Han el... tenido una ver, relación de、claro、que... dos hijos en común, pues es normal que al final.、No、es、pues, algo extraño, claro. Exactamente. Pero nosotros seguimos siendo el t e a m Shakira. t e a m Shakira. t e a m Shakira.、Sí. Vale, vale. Sí, y Que、no、se digo... ha derrumbado, pues también. Pues, pues, claro, es normal que se d e r r u m b a a t m p o Claro. o es de h、pues, claro. sí. ¡Está Piquet!

Madre mía, lo de Piqué, qué, qué largo se、es、va que a h a c e r Sí, claro, tenemos aquí a Tim Piqué y en nuestro <ríe> no, Tim Piqué.、Eh, no, yo, no, yo no he dicho nunca que sea del Tim、sí. Piqué. Sí, sí, sí. sí, tú, sí tú eres Tim Piqué. Sí, hay grabaciones. Es <risa> que yo no Hay e dicho. h grabaciones. Yo he, yo he defendido, yo solo lo máximo que he dicho. Que se es estaba que, pasando Shakira es, sí, sacando s cuernos. Sí, creo、singles. que Shakira está un poco rencorosa. Pero... Hombre, hombre, y, hombre. y nosotros、ver. decimos que si te pones los cuernos es normal que tengas cierto resquemor. Bueno, ya está, pues eso. A lo mejor ya, si tardas 15 años.

Con la misma movida, a lo mejor es ya, ya o se ha querido frenar un poco. Pero, <risa> pero, pero los primeros meses. Pero claro,、eh, es normal. <risa> bueno, terminamos nuestro programa como cada noche, recordándote tu signo zodiacal y esas previsiones que tenemos preparadas para ti para mañana, jueves, día 24 de noviembre. Es que. San Fermín. ¿Podéis poner el.?

El despertador. En el guión un poco más arriba, porque llevo una hora dándole al scroll intentando llegar al horóscopo. Final es que、show. es al final de todo. Madre mía. Bueno, pues. Pero hombre, si soy. Somos... Mira, mi gran amigo a r w i n Neo. Celda <risa> y Bayana. Hoy, hoy n o damos un p r i e r horóscopo, ya verás. <risa> ¡Hombre, qué tal! ¿Cómo estás? Noticia que llevas ahí un mes y no la damos nunca. No, ¿Qué? No la damos ¿Todo? mañana mismo. Mañana mismo. Pues, no la damos, h o m b r e qué tal! ¡Hombre, qué por... tal!

Noticia número dos, que nada、no、más. ¿Cuántos folios tiene nuestro guión? En serio,、sí. ya os lo digo, ¿eh? un montón. Pero solo tienes que decir Aries, es muy fácil. d á、sí. la proyección ¿Sí? y dice Aries y ya tira s Y el segundo, que no me acuerdo. Pues yo te lo vi soplando. Mientras llego, lo Aries. Los Aries, cuando os caéis, no os lamentáis. Os levantáis y seguís adelante. Pero si pudieras dejar de mirar el móvil mientras vas andando, te evitarías esos piñazos que te vas a dejar un d í a los dientes, Aries.

Acuario. Es normal que tu hijo tenga algo de miedo a dormir con todo apagado. Y aunque la electricidad está subiendo mucho, no creemos que sea lógico que le coloques una antorcha como si estuviéramos en el siglo XV. Cómprale una lamparita de esas que van a pilas, que tienes la casa ahumada. O solar. La cargas durante el día, la usas、eh, por la noche. Eso es. Virgo. Si te engañó con tu hermano, luego con tu primo y luego con tu tío, sospechamos que no es que no le gustes tú.

Es que le gusta a toda tu familia. Relación difícil, Virgo. Mira a ver si te buscas otra pareja antes que esta muchacha conozca a tu otro tío. Géminis. El otoño, que, entrará, que entró hace tiempo, es tu época favorita del año. Disfrutará como si fuera la última, porque según tu carta astral, va a ser la última. Ah, no, perdona, que nos hemos confundido con tu ascendente. Vas a disfrutar mucho de esta época. Cuando se te pase el susto, claro, e h perdona. Sagitario.

Mañana, si no nos engañan las cartas astrales,、mm -hmm. un dragón alado de siete cabezas se te cagará en el hombro a la salida del trabajo. ¿No eres el primero al que le pasa? Bueno, sí, sí que eres el primero, la verdad. Sí. Cáncer. Deberías tener los pies un poco más en el suelo, Cáncer. De esa forma, cuando fresco n e n la bicicleta, no te dejarás tus partes con la barra. Baja el sillín un poco, solo un p o c o Capricornio.

No te agobies, no eres la primera persona a la que le pasa eso. Bueno, pensándolo bien, sí, sí que eres la primera persona a la que le pasa eso y creemos que no le, a volver, no le volverá a pasar a nadie nunca más en la vida. Así que tienes todo el derecho para agobiarte. No se lo cuentes nunca a nadie. Nunca. Nosotros tampoco lo haremos. Y el médico que te lo sacó.

Está obligado a guardar silencio por su juramento hipocrático, así que tranquilo. ¿Qué le sacó y de dónde le sacó? Nada, es un、ah, secreto, secreto de él. De... Tauro. Aprovecha este fin de semana para aclarar las ideas. Fija un objetivo y comenta con tu pareja esas cosillas que te molestan. Como que lleve seis semanas sin dar señales de vida, no vaya a ser que haya algún problemilla entre vosotros. Escorpio. Otra vez está Orión en retrogrado, ¿Otra vez? así que te va a costar mucho ir al baño. Toma fibra y tampoco lo vayas contando por ahí.

Decir, no cago desde hace una semana en las reuniones sociales, no queda bueno. No queda bonito. Y llega el increíble Leo. Es cierto eso que dicen、eh, de que los gemelos muchas veces sienten lo mismo, pero se refieren a personas o hermanos o hermanas gemelas, no a los gemelos de las piernas. Así que es normal que el gemelo de la derecha te duela y el otro no. No nos llames más para preguntarnos por si es algún desequilibrio en tu carta astral. Déjanos vivir. Yo no creo que ningún Leo llegue a ese punto de idioteza.

Libra. Este fin de semana vienen tus suegros a pasar unos días. ¿Ah, sí? La cosa se, alegrará, a, se alargará e g r á se a a l r y、alegrará. finalmente será una década. Pero diez años no son nada comparado con la inmensidad del espacio-tiempo. No llores que eres mayorcita. Ha vuelto Raquel y su famoso. En ocasiones veo palabras. Y、sí. terminamos con Piscis.

Tu karma fluye como el agua en un río que baja mansamente hacia las tranquilas aguas de un mar de color casi turquesa por la refracción de los rayos de sol al atardecer del primer día de otoño. Te saldrá un padrastro en un dedo. ¡Qué guay! ¿Eh? Terminando y llegando a las 12 de la noche. ¿eh?

バラーパネルズのポケットでロックンロール。あきれいなのに、のさおりのひとりでロックンロール、チコス。

Muy buenas noches, gracias, gracias, gracias. Buenas noches, gracias. ¿Qué coche tienes? A todo esto? Un mini, wow, un mini,、sí. te pega rayado. Rayado pega. Hola, a J Hablar, Buenas l a r e s b noches, Buenas n o c hasta e s h mañana, jueves 24 de noviembre. Y adiós a todos los de Twitch, Juan, mi José Aceris,、eh, Crisoletto, Tamaloma.

Eh, café y chocolate, Gloria, Glorio, Audicia, Licedra, Oax2. No, no, no tendría tiempo material para decirlos a todos. Vale. ¿Verdad, Edu? No. no.、Pues、en nombre de todo el equipazo de Hoy nos salimos del Fiesta, este l e y Rat d Streaming Show, Eduardo Martín os emplaza mañana a las 10 de la noche. Que estéis otra vez con nosotros aquí en el Fiesta y a través de Twitch y a través de YouTube Live, y a través de Twitter Space, en Twitter, en la cuenta del Fiesta, Canal Fiesta, arroba Canal Fiesta. Mañana más.

Buenas noches a todos, descansad que mañana llega otro gran día, ¿por qué no? Tu concepto del amor es una porquería. O será que a lo mejor por mí no me querías. Te ganaste un Oscar, actor del año, un experto en hacerme daño. Y yo era solo un astro en toda tu movida. La última vez.

もう、にかまらな o アクション。と、うちま、うちわ、うちわ、r ち s うちわ、うちわ、うち a う a わ、うちわ、うちわ、うち t うち t うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うち a うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、a ちわ、うちわ、うちわ、う a わ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、うちわ、a ちわ、うちわ、うち e r ちわ、う、う、a う、う、う、う、う、う、p r e m i o う、う、う、

オーディション。